Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva, el Café c o mi Quero con s e r v i d o r k a r m i x Que ya vamos para la d e c i m o s é p t i m a emisión de este programa. Ya, es, ya tiene bastantes programas en su haber. Digo, faltan muchos, pero ya, ya, ya casi llegamos a 20 programas o adentro sea, de nada. Ya estamos en los 20 de este, de este programa. Y seguramente escucharon la música de inicio. Es, esa inmortal música y ese efecto de sonido que espero no les haya, no les haya asustado demasiado: que es Godzilla. Y ustedes se preguntarán: ¿por qué Godzilla? Bueno, pues porque precisamente este programa, este podcast, va a estar dedicado no solamente a Godzilla, sino al género del Kaiju en general, que es el monstruo gigante japonés. Y eso viene a colación porque precisamente este fin de semana, y espero que para cuando estén escuchando esto ya, ya, hayan, ya hayan visto la película, pues se estrena oficialmente Pacific r i m que la verdad es maravillosa la película. A mí me pudo encantar, pero, por cierto, no lo he mencionado, no va a ser s o l y l o q u e tampoco. Y afortunadamente、eh, tengo nuevamente de compañía a mi hermano, el niño Rata.、Mi、hermano, saluda a la gente del Café con mi queo. ¿Qué tal, cómo están todos? Pues sí, otra vez mi hermano me invitó a participar en el Café. Precisamente porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema en el que yo ahí sí estoy muy metido: que es pues, el género de, monstruos, de películas de monstruos gigantes. No solamente japoneses, ¿verdad? No, no, no, no solamente las japonesas,、eh, sino monstruos gigantes en general.、Eh, a mí desde pequeños me gustan esas cosas, no sé por qué. Sí, o sea, seguramente los más chicos no se acordarán de esto, pero había videoclubes, no, no existían nada más blockbuster, o sea, hay que aclarar. Había videoclubes que rentaban películas en formato beta, que seguramente le s estoy hablando en chino, que es el abuelito del VHS, aquí en México, porque el VHS salió primero en otros lados, pero. Aquí nos llegó primero la beta, luego el VHS y después el DVD, que es lo que ahora utilizamos. Y ya, pues el DVD también va de salida porque es el Blu-ray. En fin, en formato beta se rentaban esas películas. Y bueno, mi hermano le rentaban las películas de Godzilla todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Yo creo que mucho tiene que ver el, el que a mí desde muy, muy pequeñito me gustaban los dinosaurios. Ya ves que hay unas fotos cuando yo era,、pues、era un chamaquito, era un bebé, y ya estaba yo con mi condenado dinosaurio. Alguna vez, ya hace un, algunos años, le pregunté a mi mamá: Oye, pues ¿por qué decidiste rentarme las películas de Godzilla? Y ella me respondió: Pues porque parecían dinosaurios y a ti parecía que eso te gustaba, así que, no sé, unió, unió uno más uno y le gustó, ¿no? Y la verdad es que sí, desde chiquito, por eso también es que me gustaba Godzilla. Parecía un dinosaurio que echaba fuego por la boca, ¿cómo no me iba a gustar? No, pues cómo no gustarle. A mí, a mí también me encantaba el,、eh, Me encantaba Godzilla, pero yo creo que no tanto como a ti. A mí lo que me gustaba eran los robots gigantes. O sea, curiosamente a mí me encantaban cosas como m a s i n g e r Yo crecí y seguramente varios de ustedes crecieron viendo a m a s i n g e r Z, que es. ¡Wow! O sea, es una serie maravillosa para mí, me encantaba. Y pues después ha habido muchas historias de robots gigantes. Voltron estaba también. Bueno, contaba también Ultraman. En cierta forma, los Power Rangers. <risa>、eh, Evangelion. Y todo eso es lo que nos llevaría esos dos géneros、eh, de monstruos gigantes, robots gigantes. Pues qué mejor que verlos en una película peleando juntos. Y eso es, eso es Pacific r i m Y eso, de eso hablaremos en la segunda mitad de este podcast. Toda esta primera parte, pues vamos a estar platicando p、pues, eh, un e s u poquito a detalle respecto de, de este género de monstruo gigante japonés que es el Kaiju. Que por cierto es el nombre de las, de las bestias o de los, de los monstruos gigantes que aparecen en Pacific r i m Y seguramente, pues como notaron, está,、eh, estaba de fondo la, la música de Godzilla. Que a mí es de esas,、eh, esos temas de película que, pues yo la pongo ahí al ladito de cosas como、eh, la, el tema de Star Wars de John Williams, o por ejemplo el tema de Volver al Futuro. Vaya, o sea, para mí、eh, esa música de verdad es que es, es así de decir, fuck yeah, Esta es, te pone en el, en el mood de que algo, va, algo bueno va a pasar, ¿no? Sí, de Akira y Fukube, así se llamaba el señor que compuso la música originalmente.、Eh, tiene la particularidad de que, de que bueno, sí, sí, sí, sí ha sido cambiada, pero el score original, la que ya, la que ya, la que ya escuchamos, desde 1954, que fue la primera película que, en la que apareció Godzilla, nunca se había cambiado. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para tomar una llamada telefónica. Regresamos un momento. Ya, ya estamos de regreso, y pues sí, decíamos que la música ha tenido pocas alteraciones, ese, ese, fa ese famoso tema musical. Pero, pues en general, es de, la, es de las más reconocibles, ¿no? Algo r a d que creo que es algo que se extrañó mucho en la película del 98 que dirigió Ronald Emerick, ¿no? Sí, esa película ya tiene la particularidad también de que pues, ha sido muy odiada. Y digo, pues es que fue muy odiada porque se colgó del nombre de Godzilla.、Eh, creo que nunca. ¿Cómo decirlo? No, no creo que haya sido una buena idea para los fans que, se les, que, que una película de monstruos, porque es una película de monstruos gigantes y la verdad, como tal, pues no está tan mala. Pero decirle Godzilla ese animalejo,、pues、la verdad, no, no es lo. No, no se siente bien. No, no, no, de hecho. Eh, Anécdota familiar: en, en el pueblo de su papá hay un lagartito, <risa> una especie de pues qué, como de como iguana o de lagartijo, no sé. Pues, es. Es, es, es un lagartijo ponzoñoso, de hecho es, es endémico del estado de México, este,、eh, bastante raro. Alguna vez me enseñó uno mi papá, ya tiene muchos y están muy raros. i t Y tienen, este, tienen como que la. Son ponzoñosos, ¿eh? es, es de los pocos lagartos que tienen veneno. Está rarísimo el animal, ¿no? ¿Y cómo se llama ese animalito? Bueno, al menos así lo dicen en el pueblo. Tendrá otro nombre, seguramente. Estará clasificado de alguna otra manera. Pero lo conocen como t i k u i s h i Y pues t i k u i s h i así es como nosotros bautizamos esa película de, de 1998. Pues sí, porque la verdad de Godzilla no tenía mucho el pobre animalejo ese que hicieron, ¿no? Que por cierto viene una película nueva para el año que viene. Porque ya son 60 años de que apareció la primera película de Godzilla. Va a venir una nueva película. Eh, filmada en Estados Unidos con coproducción con Toho, que son el estudio creador en, de Godzilla en Japón. Y pues espera que sea más apegada al espíritu original de las películas. ¿no? Sí, vamos a ver qué onda. No, no sé, la verdad es que me enteré muy recientemente de esa película. Vamos a ver qué tal sale. A ver si respetan pues, los, cánon, los cánones de, de Godzilla. Que también e s es otro asunto que ahorita vamos a comentar. Es una, Godzilla es una franquicia que tiene varios cánones. Que si uno quiere hacer historias buenas de Godzilla, los tiene que respetar. Exactamente. Y pues bueno, antes de comenzar con el programa tal cual, me gustaría nada más, rapidísimo, dos pendientes. Bueno, un pendiente que se me había quedado desde el programa pasado y por diferentes razones no, no, lo, no lo pude hacer.、Eh, quiero dar un gran, gran saludo para César Ramírez, bueno, para César Alejandro Ramírez, que es el hijo de César Ramírez, un escucha del programa, un gran escucha del programa, que. Que este,、pues、nos, ya nos ha seguido desde, desde que comenzamos y me pidió un saludo para su hijo, y, y se me había pasado la semana pasada. y Pues sí, qué apenadísimo, pero para César Alejandro Ramírez, un gran saludo y espero que、eh, pues、sigas leyendo cómics porque me dice que su papá tiene una colección de 5.000 cómics ahí a su disposición, pues a darle, e ¿eh? O sea, de, realmente hay muchísimo material y tu papá, la verdad, tiene bastantes, bastantes buenos gustos. Ese es uno, y la otra,、eh, dos avisos parroquiales rapidísimo, <ríe> por así decirlo. El primero, pues que el concurso por el、eh, cómic de Alan Moore, el, el From Hell número 4, que regala la quinta dimensión. Eh, decidimos extenderlo una semana más, que sería para este próximo jueves, para cuando estén escuchando esto, que es para el jueves 18 de julio, para dar un poquito más de tiempo para que la gente、eh, pues、envíe su, sus participaciones. Me decían que, bueno, la idea era muy buena, pero que el detalle era pues, desarrollarla porque no querían hacer algo que no estuviera pues, a la altura de, de, de lo que hizo Alan Moore, ¿no? O sea, de respetar bien esas ideas o de hacer algo mejor que lo que hizo DC Comics con su Before Watchmen. Entonces,、pues、por u e s p eso la quinta dimensión、eh, sabiamente dijo: Bueno, vamos a dar una semana más, me parece más que excelente. Entonces, el resultado lo daremos a conocer para el siguiente programa. Es, esa es una parte, y la última:、eh, Como algunos de ustedes se habrán dado ya cuenta, tenemos ya una página en Facebook dedicada completamente al Café Comiquero. que Así la pueden localizar en facebook.com, diagonal, el Café Comiquero. Así la pueden encontrar. Ahí vamos a estar subiendo también ya el programa. Y por último, un súper agradecimiento, así, gracias totales para mi buen amigo Lyoko, porque Lyoko se ha tomado el gran, gran, gran trabajo de buscarle y sortearle todas esas formas para poder subir un podcast de manera、eh, gratuita y sencilla, entre comillas, en iTunes. Y pues gracias a él es que el Café Comiquero también ya está apareciendo en iTunes. Eh, está pendiente que me pase un poquito la metodología para que lo pueda hacer yo mismo. que Esa parte es bien importante porque él subió、eh, los últimos cuatro programas grabados más los primeros dos o tres, pero hay algunos por ahí en medio que no se han subido. Entonces, yo lo pienso hacer desde luego. En cuanto Lyoko me pase la instrucción, yo, lo voy a, yo los voy a estar subiendo y, y seguiré subiendo los programas subsecuentes, pero ya nos pueden encontrar en iTunes. Entonces, si nos escuchan a través de iTunes también, por favor,、eh, nos ayudaría mucho que le pongan ahí eh, eh, su calificación: ...una, u dos, tres, c 1, 2, 3, o hasta cinco estrellas, lo que ustedes consideren que, que se merece este podcast. Ayúdenos para que se mantenga este, pues, activo y vivo el, la,、eh, la cuenta en iTunes. Les agradecería muchísimo. Y de hecho, es algo que por ahí ya me habían pedido mucho: que, que el programa estuviera disponible a través de, de, pues, de este sistema de iTunes, porque pues mucha gente les es más fácil bajarlo directamente. Eh, de su cuenta de iTunes, pasarlo a su iPad, iPhone o iPod, y pues este, adelante, ¿no? Entonces, pues,、eh, pues gracias a Lyoko, de veras, muchas, muchas, muchas gracias, Lyoko, y gracias a él, este, es que ya el programa lo pueden encontrar así de fácil en iTunes. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar propiamente con, con el tema de esta semana, que es、eh, en la primera parte la vamos a dedicar al género de los monstruos gigantes que tanto nos gusta. Y la segunda parte l a h a r e m o s largo y tendido de Pacific r i m que espero ya la hayan visto, porque habrá probablemente algunos ligeros spoilers, ¿no? Es lo, es lo más probable. Entonces, pues, carnal, yo ya estuve hablando un buen ratito, entonces, a ver. Cuéntanos un poquito. Los géneros de monstruos gigantes. ¿Cuál sería. o cómo empezaría este. este género tan gustado y a la vez tan.、Eh, a veces he tirado a menos, en cierta manera, porque pues, es, es muy chissi, es muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Es ridículo el c u r s i etcétera, pero es maravilloso, ¿a poco no? Pues,、eh, bueno, para empezar, sí, yo, yo soy.、Eh, yo, yo crecí viendo estas películas.、Eh, todo este género a mí me gusta mucho, me, me, me, me, gusta, me, me apasiona hasta eso. ¿Y、eh, cómo empezó esto? Pues la manera en la que esto empezó es por la magia del cine. Ahí no hay, no hay más que hacerle. En el momento en el que fue posible hacer efectos especiales que. Que era posible m, truquear a la audiencia para que sintieran que había una, que se podía hacer una cosa gigante, que podía estar en la pantalla, que podía estar interactuando con el resto de, de los actores y, y de la utilería. Desde ese momento se empezaron a hacer películas más o menos de este tipo. Se considera que la primera película, de hecho, es la primera película que salió de monstruos gigantes, es The Lost World. Esa, esta fue una adaptación de la historia de c e a r d u Conandoy. Un a d t o de creador de, de Sherlock Holmes, que, que es una adaptación muy libre porque en esta ocasión, este, pues utilizaban, ¿cómo decirlo? Se utilizaban varios trucos para crear a, la, a las criaturas entre ellos, y de hecho, desde ahí se, hubo una polémica muy fuerte con esta película porque utilizaban animales vivos y les pegaban cuernos y les pegaban este, o, bueno, di distintas cosas de utilería para que dieran el gatazo de que eran dinosaurios. Y poder filmar las películas. Y se, se, le,、pues、se le atribuye que a esa película、eh, que hayan salido leyes para proteger animales de, de filmaciones y de producciones hollywoodenses.、Eh, pues así es como empezó, realmente.、Eh, no eran como tales monstruos gigantes, eran más bien dinosaurios. Pero en 1925, pues nuestra noción de monstruos gigantes, pues, la verdad es que era un dinosaurio, era lo que más conocíamos. Y esa película es muda, ¿no? Tengo entendido, supongo que debe ser muda por la época. Sí, creo que sí es muda, es de 1925, así que pues, sí. Debe, debe ser muda. Sí, yo, yo he visto escenas, honestamente, yo no he visto la película completa, que es, es, es corta realmente. Pero sí he visto esas escenas y se ven. Se ve perfecto que son reptiles, son reptiles,、eh, pues, naturales o reptiles reales que les pegaron cosas. Y hoy yo creo que nos horrorizaríamos, ¿no? A lo mejor en su momento se、pues, les hizo lo más normal, pero、eh, yo creo que hoy gente como p e t a estaría fuera del, de los estudios tirando la puerta, ¿no? Bueno, pero Petra se preocupa más por los animales que por la gente, así que, pues sí,、eh, la verdad, sí, ahí estarían. Y bueno, después de eso, vendría una película que seguramente todo mundo ha visto. Al menos espero que hayan visto también esa versión y no se hayan quedado nada más en las más recientes. Que es todo un clásico estelarizado por Faye Ray. Uno que tiene la, la característica de uno de los gritos más aterradores del cine. Y esa película, pues, es, no, es, no, es, no, es, este, no es otra más que otro gran monstruo,、eh, otro clásico de este género. ¿Cuál, que es s c a r n a l King Kong, la versión original, la del 33.、Eh, por cierto, no es el grito más aterrador, sino el grito que refleja más miedo. La verdad, pobre Fake g Ray, le, le salió bien el gritito.、Eh. Sí, le hacen un ligero homenaje en la película con Peter Jackson, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? A un personaje le dice que no, no conseguí este. Que los hubiera rechazado a varias actrices, entre ellas Faye g r a y Sí, curioso dato por ahí. Esto estaba padre, eso. Y es que la verdad, esa película sí pues, se ha convertido en, en referencia, ha sido objeto de cultura popular por muchos años.、Eh, se han hecho remakes, hubo remakes por ahí en los años 50, me parece.、Eh, hubo famoso, los remakes en los 70s, 80s. Y el más reciente, el remake que hizo Peter Jackson. Con Andy Serkis haciendo el papel de Kong, o sea, realmente él era el, el que participaba para que capturara el movimiento. Que Andy Serkis lo, seguramente lo han de recordar por ser Gollum. Sí, Andy Serkis, Andy Serkis es todo un personaje. ¿eh? Él fue, ha sido Gollum, ha sido King Kong. Si ¿Sí、vieron esa película de, de Christopher Nolan de Prestige, el a s e del asistente de Nikola Tesla. No, sí, sí, está... Salió por ahí una película. Ay, ¿cómo se llama la de, la de Jennifer Garner?、Eh, 13 Going Thirty es algo así como. Si tuviera 30, algo así, ¿no? Sí, a, a, algo así. Bueno, ahí sale. Bailando thriller. b a i e sí. e s fue el actor, ¿eh? el、sí. buen Serkis.、Eh, bueno, ¿qué más? Ah, bueno, una, una cuestión. Yo confío d e que yo conocí las, la, las películas de Kong por las、okay. versiones de los 70's.、Okay. Yo no, yo hasta muy, muchos años después conocí la película original y dije, ay, mira, Kong tiene ya muchos años. ¿Qué quieren? Yo estaba chiquito, no, no, no me la sabía. Y pues también, perdón, que también digo, esto es en cuanto a cine, pero yo creo que la idea de un monstruo gigante tiene pues, mil, pues no sé, miles de años, ¿no? Digo, simplemente pensando en el Leviatán o en el, este, ¿cuál? En, en el Kraken. Ah, sí, hay que liberarlo de repente. <ríe> hay que liberar Kraken. Sí, los monstruos gigantes creo que siempre han. han las serpientes marinas de las antiguas cartas oceánicas. Yo creo que siempre han, nos han fascinado, ¿no? ¿no? Nos fascinan y nos aterran, y por eso hacemos esas historias. Y también, pues, está Cthulhu, ¿no? Bueno, sí, Cthulhu, la, era... la, la creación de, de, de Lovecraft. H.P. Lovecraft. Pues sí, también escrita por ahí de los años v e i 20. Es otra onda, Cthulhu no es tanto un monstruo, es un extraterrestre, es un dios, es un dios caído. Pues sí, pero también cuenta, ¿eh? Sí. O sea, vean que tan variado es hablar de monstruos gigantes. o sea Pueden ser de tecnología, pueden ser espaciales, pueden ser este, mágicos. vaya, o sea o Hay mil formas de cómo se crea un monstruo gigante. ¿no? Y pues, ya, ya, ya entrando ya bien, bien y bonito en este tema de los monstruos gigantes, pues miren, todo este asunto del, del kaiju que ahorita se va a poner muy de moda gracias a, a Pacific r i m Kaiju es una palabra japonesa y no no quiere decir monstruo gigante. La traducción más. c o r r e c t a que se podría hacer es como criatura extraña、okay. que ya se, se vulgariza y se utiliza para todo un género que es el género de los monstruos gigantes. Y entonces a los monstruos gigantes se les conoce como kaijus, pero no quiere decir exactamente eso. Es como la palabra otaku, ¿no? Que otaku en japonés es, es originalmente es una forma de referirse a alguien, de, como decirle tú, pero en una forma muy despectiva, así como que tú, ¿no? Y ahora Otaku ya hay quienes dicen:、ah, Yo soy Otaku y soy feliz, ¿no? O sea, es simplemente como que se adapta le el lenguaje, ¿no? Sí, se adapta a la forma en la que se utiliza más seguido.、Uh -huh. Bueno,、eh, y pues empezamos con la primera película, Kaiju. ¿Adivina cuál es? ¿Godzilla? <risa> <risa> es Godzilla, sí, claro, la Godzilla de 1954. Tiene, esa película fue grabada pues, en, blanco, era, en blanco y negro, obviamente. Y la verdad, tiene la particularidad de que es, es un tono muy aparte del, del resto de las películas de Godzilla. Esta e s una película de horror, ya lo había mencionado por ahí la semana pasada, creo. Es una película de horror que refleja el miedo japonés a las consecuencias de una guerra nuclear. Y esto porque el origen de Godzilla, ¿cómo va? Él era una criatura、eh, que es, resulta mutada. A raíz de los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki. O sea que prácticamente es un producto de la, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, y de todo ese terror que tenía el pueblo japonés a nuevamente vivir esa angustia, ¿no? De, de la guerra nuclear. Sí, ellos lo vivieron de primera mano. Así que muchas de sus películas posteriores reflejaban ese miedo. Godzilla no es la excepción. Ellos, eso es lo que Godzilla se fue al extremo. En esta ocasión no era un, el drama de una guerra nuclear、eh, de, de seres humanos contra seres humanos, sino p、pues, un e s u accidente de ese tipo de, de cosas que ahora, pues, nos, ahora sí que nos vienen a morder el trasero, que es Godzilla. Y algo ahí, Godzilla, tú has visto pues, al animalote, o sea, pero es prácticamente, ha cambiado más o menos su diseño, pero、pues、es, hay quien e s e es un dinosaurio, era una iguana, o sea, hay muchas versiones de qué es realmente, ¿no? Sí, de hecho, y lo han, lo han venido cambiando, o ¿eh? e n las versiones más.、Eh, de hecho, en las primeras películas,、eh, simplemente como que. Ah, salió Godzilla, a ¿eh? O sea, ya ahí está. En alguna ocasión trataron de darle un origen de que era una especie de dinosaurio que había sobrevivido de alguna manera y que, bueno, ya después fue.、Eh, pues. e s o fue el bombardeo nuclear y de ahí es donde muteé. O sea, sí, sé que el origen es totalmente estúpido, pero vamos a ver. Si, si están dispuestos a dejar que la realidad se vaya por la ventana un rato y disfrutarlo, pues es bastante entretenido. Sí, o sea, y, y se ha cambiado mucho, ¿no? El, el, también el diseño de Godzilla ha sido más, más chato, más hocicón. Le han puesto scam, este, las espinas más grandes. Ha, ha cambiado de tamaño, pero en general sigue siendo básicamente el mismo. El mismo monstruo, ¿no? Que es algo bien importante. Esa película que mencionas se reestrenó también en Estados Unidos algunos años después. Pero sigue siendo en blanco y negro. Pero pues, los gringos tenían que adaptarla a su idiosincrasia, ¿no? Tan esa sí que tienen que meter a un personaje extra. O sea, hicieron escena, algunas escenas extra para poder adaptarla bien. Metieron a un personaje, un estadounidense, que era como si fuera narrando lo que iba pasando por la película. Era como un reportero. Se llamaba Steve Martin el personaje, nada que ver con Steve Martin el comediante. Eh, y eh, eso refleja mucho también el cómo ven ve las películas los estadounidenses. Literalmente les tienes que decir q u é está pasando. Bueno, por lo menos en ese entonces. Sí, o ya puede ser un poco más ú t i l ¿no? pero tenías que ser muy vocal. Y más porque era una estabas trayendo una película de una cultura totalmente diferente. ¿no? Y de hecho, yo, yo al, al que quiera meterse al anda o de Godzilla y por lo menos ver、eh, de qué se trataba todo este asunto, s í le recomiendo, ve, ve inmediatamente esa película. Godzilla de 1954 es muy b u e n o porque el tono es muy oscuro, es, es, es muy, muy trágico. Y、pues、el, super el super spoiler, pero es algo que ya, todo, que ya todos los fans de Godzilla sabemos: en esa película, Godzilla muere. De hecho, muere. A,、eh, crean un arma, un científico japonés crea un arma que ha sido la única a, a capaz y eficaz de afectar a Godzilla. Tan es así que logran matarlo. O sea que el Godzilla que después hemos visto es Godzilla 2. Invariablemente. ¿eh? Ha habido mucho, muchos reboots en sus películas. Ha habido como 6 o 7 reboots. Y en todas esas se respeta la historia original. De que el Godzilla original murió. Y el, el, que, el que vemos y, y queremos y amamos es como que su cría. Que esa es otra gran polémica. Que si, ¿Qué e si q es Godzilla? ¿Si es hombre, mujer o quimera? Porque, por ejemplo, a, a alguien este, por ahí me comentó que en la película. De Ronald, Roland, d o Roland? No, de América. Que, que la verdad es que es mala la película, pero bueno, no es tan mala, pero no, no me convenció mucho. Que en esa película, pues veían que había huevos de Godzilla. O sea, en buen plan. Y había este. <risa> y salían crías, y salían. Ah, salían eso sí, estilo velociraptor listas para matar, ¿no? De, pero decían, pues entonces es hembra. Y se les hizo como casi casi decir, este, pues es una. Esto está mal, o es un insulto a Godzilla, porque c ó m o Pero de hecho, nunca se ha manejado exactamente qué es, ¿no? Sí, para empezar, ver, vámonos por partes, ¿no? El que diga eso,、eh, ¿de verdad es un insulto por ser hembra? Uy, es, bájenle al sexismo y a, y a, un poquito, ¿no? Pero bueno, ya independientemente de eso, en las películas antiguas de Godzilla, las muy antiguas, pues hay que recordar que también tuvo su cría. ¿sí? Tuvo su cría y de, también de la nada, ¿eh? Que bueno, eh, Gotsuki le conoce, lo conocíamos algunos. Minila lo conocían o t r a s sobre todo en Japón. Pero Godzilla siempre se ha manejado que es como una especie de hermafrodita. ¿eh? Uh -huh. o sea, eso, eso ha sido también como que el canon. Ni se asombren, ni se espanten, ni nada. Es algo muy recurrente en las mitologías de los dragones.、Okay. Es, sí, este, normalmente los dragones no son ni, ni machos ni hembras. Son dragones. Son dragones. <ríe> ah, ah, no, o sea, tiene una razón de ser. Y es que es eso, como que. Como que muchas veces los japoneses no se van tan al detalle o no, se, no necesitan que les expliquen todo, como a lo mejor estamos acostumbrados de este lado, ¿no? Simplemente es A、ah, Godzilla tiene un hijo y pues ahí está, ¿no? O sea, que por cierto, cuando sale su hijo, hijo, les baja mucho de calidad la franquicia, ¿no? De hecho, ahí les va. La franquicia baja mucho de calidad desde la segunda película. O sea, en la segunda película, que por cierto, ahí ya se enfrenta a un monstruo gigante, o sea, ya tiene rival. O sea, para que vean, Godzilla no siempre se enfrentaba a monstruos. Godzilla al principio pues, estaba solito y simplemente le era la amenaza. En la siguiente película y en las subsiguientes, pues él, él es. Pues ay, lo que quiere casi estar un superhéroe. Baja mucho la calidad de producción. Baja mucho la calidad de h i s t o r i a Pero mucho, mucho, mucho la calidad de historias. Yo soy el primero en decir: ni, ni me quieran vender que una película de Godzilla es buena. Sobre todo son las de los 70's. La verdad es que son muy malas. Son malísimas, son pésimas, son para realmente quemarlas. Pero son muy. Pero, y es más, algunas hasta son aburridas. Pero yo les tengo mucho cariño porque son las que yo conocí. Y es que es eso, son divertidas. O sea, sí son muy malas, pero te hacen al menos reír, ¿no? Y algunas cosas sí te emocionan, la verdad. O sea, de, son muy cándidas, son muy serie B, son muy kitsch, son muy de culto. Es como decir, con, sal, con la salvedad de la distancia, espacio tiempo. Pero pensar en películas de, su, de luchadores mexicanos, ¿no? o sea, El Santo, Blue Demon, etc. Son malísimas las películas. La verdad es que son muy, muy malas. Pero las exhiben en Francia en bienales, así como pues, una onda muy cultural. Este, increíble, ¿no? Pero sí, la verdad es que así ha sido históricamente con Godzilla.、Uh, tiene como que su, su encanto. O sea, son tan malas que son buenas. Son tan malas que, que necesitan apreciarse a otro nivel. Y la verdad, y, y no, no, no sé qué nivel le quieren buscar. Hay, hay muchas películas de Godzilla, insisto, sobre todo de los 70s, en l o s que se acercó más, se más trataba de acercar más al personaje, al público infantil. Al muy infantil, a los niñitos de 5 o 6 años. O sea, c、si、e por ejemplo yo, funcionaba. La verdad es que funcionaba. Era, le sacaba tojos, hacía mucho dinero con las películas de Godzilla. Y es por eso que luego salía cada bodrio. Pero bueno. Pero bueno, este, ¿qué más podemos decir de Godzilla? Pues m i r a creo que sería interesante ver las eras que ha tenido Godzilla para como, como tener un poquito el contexto de que han existido básicamente tres etapas o tres、eh, eras, ¿no? Todas, todas, todas, eso sí, basadas, como bien dices, en la película original. O sea, la película original es Canon. De ahí para arriba. O sea, de, ese es el primer Godzilla y de ahí para arriba, este, lo demás, puede ser lo que tú quieras. La primera era.、Eh, Está, está muy curioso porque las primeras dos eras se les llama o el nombre que tienen es de acuerdo al emperador que estaba en turno, al emperador que estaba en turno en Japón. La primera era, ¿cómo se llamaba, carnal? Era la era Showa,、si、mal, Showa ¿no? Showa, a Si mal no recuerdo, o q u e era? s a e Desde que empezó 1954 hasta por ahí de los 70, hasta 1984-85. Que sería exactamente que la última película de esa etapa es una que es contra uno de los más grandes enemigos de Godzilla, que es el m e c a Godzilla. m e c a Godzilla, Dios mío. <risa> ¿Quién es el m e c a Godzilla, carnal? No lo han adivinado. Es un Godzilla mecánico. Así como suena, ¿eh? Japoneses. Tengan en cuenta que todo esto es bien japonés. Es muy japonés. Todo lo japonés. a、um... h ¿Qué les puedo decir? Es, es, el Mecha Godzilla era el intento de unos. Sí, hay extraterrestres. Era el intento de unos extraterrestres. No me acuerdo bien. Y yo, yo la vi, ¿eh? Parecían、no、me acuerdo, parecían, sí, parecían monos. No me acuerdo si era para dominar la tierra, destruir la tierra o qué onda. Pero bueno,、no、era su intento. Y como sabían que ahí estaba Godzilla, pues necesitaban un arma para, para pelearle. Y era crear un. Primero, un Godzilla, parecía otro Godzilla. O sea, de hecho, en la, en la primera película que tuvo el Mecha Godzilla, parecía que peleaba contra sí mismo porque era este, idéntico. Parecía que tenía piel y todo. Pero se le iban cayendo pedazos y ya parecía una especie de cyborg. Y ya cuando de repente se le cae toda la piel, ya queda como Mecha Godzilla y lanza cohetes y tiene campos de fuerza. No, no, no, chulada. ¿eh? Y yo creo que es de los enemigos menos ridículos de Godzilla. ¿eh? La verdad, hay, unos, hay, hay varias películas, sobre todo de esa primera etapa. De la, de la etapa Showa, que por cierto este, es de 1954 al 75. Yo dije 84 porque del 75 hasta el 84 no hubo ninguna película de Godzilla. Se dejó como que se dejó descansar, y es más o menos el, el, es, la, es la tendencia. ¿eh? La dejamos descansar cierto tiempo y, la, y al aniversario, a, a la siguiente década de, aniver, de aniversario de Godzilla, lanzamos película.、Eh, <ríe> lo cual está muy bien, ¿eh? la verdad, a mí, a mí me gusta. La verdad está muy bien. Eh, yo creo que es, digo, como me cago s i l a s de los enemigos menos ridículos. Ha habido muchos, muchos. De la primera etapa, de la show, hay, salieron la mayor cantidad de, de enemigos ridículos. Podemos decir que todos y clásicos. ¿no? Y clásicos el, De hecho, el primer enemigo, el primer monstruo gigante al que se enfrenta es un animalejo de cuatro patas, llamado, ¿cómo se llamaba carnal? Angurus. Así como lo escuchan. Y se ponían a pelear, no me acuerdo por qué se pelean. De hecho, esa película la vi a a medias, o sea, me aburrió. Pero no sé, me, me aburrió la mitad, la primera mitad, porque ya cuando se dan sus trancados Godzilla y Angurus, ah, bueno, estaba estaba, estaba estaba padre. Pero se ve muy extraño porque, como que las, las filmaron a una, una, una velocidad mayor y, como que se dan muchos guamazos muy raros también, porque, pues,、eh. ah, han de saber que, obviamente, en las películas de Godzilla siempre hay un mono, hay un, una persona. Adentro del traje. Y en esta película, pues como los brazos de Godzilla limitan mucho el movimiento. De hecho, el traje era muy pesado y te limitaba mucho. La verdad es que la pelea, la pelea se ve muy rara, pero bueno. <risa> un detalle curioso: el actor, el, el actor original de las películas de Godzilla, sobre todo la primera, decía que estar en el traje era un verdadero infierno. Uno, no podías ver nada, o sea, casi nada, porque la cabeza del, de la persona estaba en el cuello de Godzilla. Ya desde ahí era muy difícil. Dos, era un traje muy pesado. Le costaba mucho trabajo moverse. Era un traje tan caliente, tan pesado, tan incómodo, que este actor varias veces se desmayó en, set. en el propio set. No manches, pobre tipo. Hacer esa película re realmente le costó sudor y sangre. ¿eh? Y era experto en artes marciales, ¿eh? Eso me lo contaste tú. No manches, yo no lo puedo creer, pero bueno, entiendo. Es que imagínate hacer artes marciales en ese traje de estar medio complicado, ¿no, carnal? No, medio complicado, de ser medio imposible, pero bueno. Dijo que. De, de esas cosas curiosas, ¿no? Si, si en la película del Mago de Osa, El Hombre de Ojalatas, casi se nos envenenaba. Bueno, este pobre actor, no casi se nos envenena, varias veces se desmayó. ¿Eso del Hombre de Ojalatas ¿sí、era cierto? La verdad es que ya no sé. Es que salió en Midbusters, pero ya no, no me acuerdo bien. Pero creo que sí era cierto que se te tapaban los poros con esa pintura o algo así. ¿no? Sí, creo que sí, pero no exactamente porque se te taparan los poros, sino porque acumulabas calor. Algo así era, ¿eh? ¡Guau!、Wow. Y también, bueno, volviendo un poquito a Godzilla, en esos años aparecían los monstruos más ridículos, pero también los más representativos, ¿no? Por ejemplo, estaba Motra h y r o d a n que ellos también tenían fra、eh, sus franquicias, ¿no? Sí, ellos aparecieron en, en, otras en, en sus propias películas, también de t o h o De veras que t o h o vio de, dónde, de qué h u b o podía sacar leche y la exprimió totalmente. r o d a n era una especie de pterodáctilo. Y Motra es p、pues, una e s u polillota. <risa> es básicamente eso, una polillota. Tan aterrador como puede hacer eso, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le hago el cuento? Yo le tengo miedo a las polillas.、Eh, ¿En serio? Sí, me dan cosas. r o d a n por ejemplo, la película original de r o d a n de este Teresáctil Ograndote chistoso, es una tragedia, ¿eh? Yo, yo la vi, ya, ya tiene algunos años que la vi. Yo la vi en, en el difunto Megavideo. En paz descansa, Megavide Megavlot.、Eh, yo la vi ahí, originalmente. Es una super tragedia. Está muy, muy fea. O sea, con todo lo ridículo que puede ser, la verdad. Pero está, es, es, es muy trágica. Es, aprovechaba muy bien el asunto de. Ah, vamos, vamos a utilizar la, la,、eh, la analogía del monstruo para tratar de reflejar la naturaleza humana y todo eso. Estaba, estaba padre, pero. No sé, me, me sentí medio incómodo al verla. Y Motra, la original, la verdad es que yo nunca la he visto, pero sé bien de qué se trata. Motra es como que un protector de la tierra. Así como lo suena. Así como, como suena. Una polillota nos protege. Este, tiene que usar a dos sacerdotisas. En serio, dos sacerdotisas con su religión a, a, a Motra. Imagínense una iglesia acá de Motra con, este, Motra con una estatua de Motra arriba. Y, en fin. <ríe> y tienen que cantarle a, a Motra para que venga a salvarnos el trasero. Es, es pésimo. ¿sabes? Yo sé que es, es, todo lo que he escuchado de ella, las imágenes que he visto, la verdad se ve muy mal. <ríe> se ve muy, muy mal. Pero esta película, esa película que salió de Godzilla contra r o d a n、eh, pues fue la primera vez que se, que se juntaron esas franquicias y que se utilizaban más monstruos, para, tres monstruos, para darse en la torre. Y originalmente la,、eh, en esa película, por ejemplo, muy chistoso. En realidad es. Godzilla y Rodan andan por ahí destruyendo ciudades, como siempre. Y llega un enemigo en particular. ¿Qué? Llega el, el que es el gran, gran, el que sí es el gran rival de Godzilla. ¡Ah! Ya sé. ¿Cómo se llama, Carmen? Es k i n g g h i d o r a h el Rey g h i d o r a h le decíamos nosotros de pequeños. De no s chance, no sabíamos inglés, ni japonés menos. Es... Vamos a hacer una pequeña pausa para c o e s t a r una llamada. A ver, ya continuamos. Entonces hablábamos entonces de King Jidora, que p u es es básicamente una hidra, ¿no? Sí, por cierto, ¿cómo nos están llamando últimamente? Este sí, este monstruo es un monstruo amarillo que no tiene brazos, tiene alas nada más y tiene tres cabezas. <risa> ok. Sí, de verdad, tengan paciencia con Godzilla. Sus películas son malas, sus, este, los diseños de sus personajes, la verdad, son ridículos, pero o tienen a l g tienen algo que nos gustan, en fin. Eh, King Ghidorah, una vez más les digo, hay extraterrestres. En, en,、eh, lo, el, los extraterrestres son canon también en Godzilla.、Eh. Es, un, es un arma extraterrestre que viene a darnos en la torre. Y, pues, lo que, <ríe> así como suena, de verdad, me, me da esta curiosidad poder decirlo. El, la, la trama es esta: Rodan y Godzilla están destruyendo ciudades. Llega King Ghidorah a hacernos la de tos. d o Y Motra h quiere. Y, y, ya, y las, estas sardotizas llaman a Motra para que nos defienda. De todos, de los tres, hasta creo、Pobrecito. que va a poder. Pobre animalejo. Es, por cierto,、eh, eh, Motra sí, sí es hembra. ¿eh? Ah, sí. Eh, y el chiste es que Motra quiere convencer a Godzilla y a r o d a n de que ayuden. Y medio hablan, ¿no? Se supone que, que hablan y hacen su lenguaje de señas. d e s t á súper ridículos, mal, muy mal por ese lado. Y Godzilla y Rodan la mandan a la fregada y dicen: No,、nah, no, hasta crees esto, vamos a seguir pelando y destruyendo y demás. Y entonces la pobre de Motra se va solita a pelear contra Gidra y le ponen en la torre. O sea,、oh, de hecho、sí. la matan.、Y、¿Qué? Entonces... ¿Ahí se murió? Ah, Es que siempre, hay, o sea, siempre que un, alguna versión de Motra se muere salen sus, sus crías.、Uh, o sea, ha habido varios Motras. Sí, exacto, él siempre deja por lo menos uno o dos huevitos por ahí para, este, pues, para que no digan. Eh, ah, bueno, cabe mencionar que Motra h ya había salido una película con Godzilla. Rodan ya había salido una película con Godzilla, por eso es la primera vez que se juntaban.、Eh, bueno, entonces se muere Motra. h Y por alguna razón a Godzilla y a Rodan eso no les gusta.、Eh, y ya se enfrentan a, a King G. Dora y e le dan en la torre. O sea, s í es muy corny, muy ridícula, pero bueno, pues ahí queda, ¿no? Yo creo que dijeron, ah, no, espérate, ¿por qué lo mataste?、Si、era n e r o al que lo buleábamos, ¿no? Sí, o sea, una cosa es que tú bulees a alguien y otra cosa es que p u e d a s permitir que alguien más lo bulee. Bueno, pues sí, pobre, pobrecillo. Y luego vendría la etapa en la que se pondría más corny todavía el asunto, ¿no? Que es cuando sale Son of Godzilla. O sea, tal cual como soy, el hijo de Godzilla. Que no tiene nombre, pero muchos le han a u s c u a d o Minila. Como decir Minion, pero pues es mini Godzilla, ¿no? Acá lo conocimos este, en una serie de televisión como Gotzuki. Y bueno, para mí el diseño está feo, como él solo. Y, y las la historias se ponen muy, muy, muy bobas ahí. Sí, esas películas ya, ya no solo son malas, son aburridas. Tratan de ser, más, de ser moralistas. Van orientados totalmente a los niños pequeños.、Uh, ya, y, o sea, sí, no, no perdi, perdió ahí la esencia Godzilla. Si acaso lo recupera en una de las últimas películas de esa etapa de Showa. Que era Destroy All Monsters, ¿no? Esa me encantó. A mí, a mí esa se me hacía muy, muy buena. Que era el regreso del King Gidora. h h Pero ahora ya había un montón de monstruos peleando contra él, ¿no? Sí, de hecho, s e iba a ser el final de Godzilla. O sea, ahí, va, ahí iba a quedar la serie.、Eh, y pues básicamente,、eh, King Gidora h h viene a volver a hacer la de todos. Pero esta vez ya no solo se juntan r o d a n ni Motra. h Se juntan todos los monstruos de la tierra. Que sí, se supone que hay más monstruos. <risa>、eh, pues para defendernos. Excepto uno que jamás hizo crossover con Godzilla Lástima, ¿no? Y además e una franquicia también bastante divertida: Gamera. Gamera. Gamera, Gamera es, una, es, una, es, es el origen de Gamera. Es un, Gamera es como una tortuga. Una tortugota. Es muy parecido al de Godzilla. Es casi también un, un remake. Es, es un, no, no remake. Es un plagio total.、Esto、es un autoplagio porque también es de t o h o Ellos tenían al, la exclusiva de hacer monstruos gigantes o algo así. Pues bien, yo creo que nadie más quería hacerlas, ¿no? O sea, como que, ay, bueno, sí, ahí están, pero ¿para qué la hago yo?、Eh, y pues también es una tortuga que le tocó su buena dosis de radiación y después, tragando residuos pe del, del petróleo, se volvió así. ¿Qué? Es en serio, así va la, así va la onda, ¿eh? ¿Cómo? Y pues, con él, fíjate, curiosamente es de Tojo también, pero jamás cruzó pasos con Godzilla, ¿no? Eso está, está raro, la verdad. Y por cierto que Gamera, comercial gratuito, Se volvió la mascota de la Colecta Monstruo, que es una iniciativa que ...que... ...pues me parece que nació en La Covacha, en el blog de La Covacha, y que la promueve mucho este... Guider, que es acerca de ...pues juntar cómics, este, donar cómics para llevarlos a ...a diferentes casas, hogar y pues, para u e s p niños este... con escasos recursos, pero que tengan algo divertido y algo que leer. e e n n t o c Además, es una muy buena iniciativa, no sé si este año lo vayan a retomar, ojalá que sí. En los años pasados, este, incluso gente como Paco Medina. Hizo este, ilustraciones、eh, personalizadas, este, prints exclusivos. Y pues, dependiendo de la cantidad de cómics que l l e v a r a s pues te puedes llevar un print, etc. ¿no? O sea, es, es, está a e padre. Y por ahí, este, y la mascota como tal se volvió gamera. O sea, se, se convirtió en la mascota de ese evento. Mira, qué bueno utilizar una gamera para algo bueno. Pero fíjate que allá en Japón es muy querido. ¿eh? Sí. Gamera es, es muy popular. Quién sabe por qué. <risa> Pero. Y, y más o menos también sus películas siguieron por muchos años. Y, y bueno, incluso Motra h también por allá es muy muy apreciada. Le hicieron su reboot, un par de reboots también. Digo, nadie, ahora、sí、que nadie como Godzilla, pero también esos monstruos son muy populares allá. y La primera etapa de Godzilla pues acabaría por ahí en, en 1975 con la, el regreso de Mecha Godzilla, que aparentemente s e r í a el final de la saga, pero r e g r e s a r n en el 85 con Godzilla Returns, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, de Return of Godzilla, que es tratar de, de reinventar la franquicia. Tratan de volver a hacer como la primera película de lo, de del 84, en la que Godzilla no, no interactúa con otro monstruo, simplemente se la pasa destruyendo ciudades. Tuvo un éxito más o menos. Después hubo otro, otro par de películas en e l que se、eh, trataba de aprovechar. Como que se trataba de hacer una continuidad ya más coherente y, y menos jalada de los pelos. No se logró porque después ya empezaron a meter viajes en el tiempo y reemplazaban. O sea, se supone que reemplazaban a Godzilla con King g i d r a pero eso no funcionaba. s e g u í a v i e n d o a Godzilla.、Eh, o sea, su intención original era, era a lo mejor era buena, pero se traicionaron muy pronto. <risa> y bueno, terminó.、Eh, tuvo un éxito mediano. Algunas películas eran muy divertidas, ya con efectos un poco más, más modernos. á s m n e Pero pues no, no, se, seguían. s e Como se traicionaron pronto y seguían cometiendo algunos errores, pues no s é pasaron al olvido esas películas. De hecho, ahí se retomó villanos como el King Ghidorah otra vez, el Mecha Godzilla, pero era un reboot, o sea, era para efectos prácticos, era la primera vez que Godzilla los veía, ¿no? Exacto, ya,、yeah, y, el, el, y en, esa, en esa etapa, en esa segunda etapa de Godzilla, es cuando Godzilla muere. Y lo mata el monstruo más. Este, el nombre más famoso de todo. Godzilla, ¿Cuál Sí, la es, Fred? ¡Destroya! ¡Es Destroya! Sí, Destroya! Que así se pronuncia, así se escribe.、No、e es No es Destroyer, no. Es Destroya. No sé por qué los japoneses le pusieron así. Era una especie de, de monstruo producto también de, de, del. Era producto de la mano del hombre. No, no que lo crearan a, a propósito, sino que. Ah, la contaminación radioactiva y demás. Ya ves, nos encanta hacer ese tipo de cosas. Nos encanta echar desperdicios en árboles y cosas así.、Eh, y pues, en, en, empieza esa película muy chistosa con Godzilla muriendo. Em sí, empieza、eh, incluso como, como si estuviera quemando desde dentro. Y la explicación que dan es que el interior, los órganos internos de Godzilla son como un reactor nuclear y están haciendo fusión. Y pues se va a morir. Y bueno, el chiste es que ahí se, se presenta a, a, a Godzilla otra vez. Pero esta vez ya no. En unas películas e n t e r a s también ya había salido. Salió contra Space Godzilla. Sí, hubo u n Godzilla del espacio. Que su origen está jaladísimo, ¿no? Que hay dos orígenes. De la misma, en la misma película te manejan dos orígenes posibles, ¿eh? En, en, después de la primera película de, de, de la segunda etapa, de, que se llamó este, Godzilla The Return, hubo una siguiente película que se llamaba Godzilla contra Violanti. Mario l a n t i era una mezcla genética de las células de Godzilla、eh, con una planta. En serio, suena, suena muy mal cuando digo ese tipo de cosas. Este, pero bueno, denme chance. Es más divertido de lo que se v e en serio. Sí, en serio, exactamente. Es mucho más divertido de lo que se ve. Era una vez más el intento humano de hacer algún arma que pudiera competirle a Godzilla.、Eh, Godzilla lo mata sin tanto problema, la verdad. Y, sus y los restos, sus esporas, se van al espacio. O eso es lo que te dan a entender en el final de la película. Después、eh, vienen un par de películas con Mecha Godzilla y otras cosas. Y llega el Space Godzilla. Y el Space Godzilla te maneja en que. <coughs> Ay, perdón. No te preocupes, no te preocupes. <coughs> Ay, se me fue de lado el el gallo. <coughs>、eh, en una película anterior se enfrentó、eh, Godzilla con Mecha Godzilla y, con Mot y, y Motra. Motra vuelve a, vuelve a salir. Y、uh, también dan, dan, también dan a entender en esta película de, de, de Space Godzilla que, o、oh, una de dos,、eh, el el material genético de Godzilla se combinó, llegó en hoyo negro y se combinó de alguna manera con otras cosas en el espacio. O sea, eso sí es, pero la forma en la que llegó al espacio es de, es de dos formas: o bien este, a través de Motra, porque como Motra es una polilla y tiene pelos, pues se le pegaron escamas de Godzilla y las llevó al espacio. <risa> en serio. Así de ridículo. Y en la misma película te dan la otra alternativa, que es probable que haya sido la las esporas de Biolantic que se fueron al espacio, las que, se fueron, las que mutaron y se combinaron con otras cosas y terminó haciendo el Space Godzilla. Que tiene, Se parece mucho a Godzilla, pero es más poderoso, ¿no? Es más poderoso, tiene unos cristales en la espalda muy chistosos.、Eh, está, está, está divertido.、Eh, bueno, el chiste es que ahí se lo truenan, etc. Y ahí se presenta otra vez a, a Godzilla,、bueno, a Minila o al mini Godzilla. Pero es otra vez un. Es un, un animalito chiquito, medio chistosos ojos grandotes, o sea, muy chistosito. En la siguiente película, que es contra Destroya, ya se presenta a Godzilla Jr., porque ya es un Godzilla más en forma, ya está grandote, no tan, no tan grandote como, como su progenitor, también ya más poderoso, etc. Y se enfrenta contra Destroya, y le dan la torre al, al pobre de Godzilla Jr. Llega el papá, lo, entre los dos se lo echan,、eh, y Godzilla al final, pues. Pues muere por, precisamente por, digamos, su enfermedad cardíaca de la función nuclear, y de ahí muere. Y digamos que sus restos, de alguna manera, japoneses una vez más, como que le dan Le dan su fuerza pegazo a Pegaso a Godzilla Junior. <risa> es en serio, así de mal suena. Como que se fusiona con su propio hijo o algo así. Sí, como que los restos le dan poder al chamaco,、okay. <risa> En fin. Y esa sería la última película de esa etapa. Que eso nos llevaría hasta la etapa más reciente que fue del n o v e n t a n o es cierto? Sí, noventa y, no, y, del o cuatro, s mil d dos mil al dos mil c i n c o o d Sí, mil cuatro, ¿no? s que técnicamente es del, desde el noventa nueve, y porque la película que se llamó Godzilla 2000 salió en el n o v en t a y nueve en Japón. Esas películas, de hecho, o sea, se hicieron por una razón: fue para、uh, quitar el mal sabor de boca de Godzilla de 1998, la versión gringa. Con justa razón. <risa> y se vuelve a hacer el reboot. Pero aquí t i e n e la particularidad: casi en todas estas películas, que son como 6 o 7, es otra vez un reboot. O sea, hacen la película, a la siguiente dicen, hagan de cuenta que todo lo demás no pasó. Y esta es, esta es la que le sigue la del 54. Vamos a la otra película y hagan de cuenta que la otra tampoco contó. Y lo que sí cuenta es la del 54 y esta. Y así se la llevaron como 5 o 6 veces. ¿eh? O sea que de esa etapa de 2000 a 2004, todas las películas, cada una era una secuela directa de la del 54. Sí, nada más hubo por ahí un par que sí, como que trataron de manejar un poco de continuidad, pero, pero nada más eran dos y, y ya, ¿no? Y la última película que salió, que se llamó Godzilla Final Wars, que es la cosa más divertida del mundo, de verdad, o sea.、Uh, también, dejen. No le hagan mucho caso a la realidad cuando la estén viendo. Pero ahí incluso hay, hay extraterrestres, hay kung fu, hay super soldados, hay Godzilla, hay monstruos gigantes, hay extraterrestres, otra vez King Jidor. a No, no, no.、Eh, mind blown. O sea, es, es para volverse loco con esa película. Y salen un chorro de monstruos, ¿no? De hecho, aparece el cameo del Godzilla de Ronald Emerick, ¿no? Sí, le, le llaman Sila, por cierto. No, no le puedes decir que es un dios, está vil lagartija. Y sí, según se pone a. Godzilla, básicamente, unos, extra unos extraterrestres en esa película querían gobernar al mundo y para eso sueltan a todos los monstruos. Entre ellos, Sila. Y Sila se va a destruir Sídney por alguna razón. Este, curiosamente, ¿no? Si se supone que atacó en Nueva York, que está en el Océano Atlántico, ¿cómo carajos llega a Sidney, que está en el Pacífico? No sabemos, no nos interesa. Aquí, ahí queda la anécdota. Pero bueno. <ríe> Pero bueno. Y Godzilla, o sea, se le quiere poner al tiro a Godzilla. Godzilla le, le da un coletazo o un rayo, de, rayo nuclear y se acabó, ¿eh? O sea, y ya, o sea, ese es el gran tema con z i l l a ¿no? Así le pusieron. Pero ahí estaban todos, ¿no? Estaban Gurs, u estaba r o d a n estaba Motra. h、eh, Este,、uf. Sí, y al final sueltan a una cosa que llamaban el Monstruo X, Monster X, que no es más ni más, nada, nada menos que King G-Dora. Otra、sí. vez. Y es, es, es que de verdad es la mejor forma de acabar en ese momento con la franquicia de Godzilla. Enfréntalo con su n é m e s i s con su gran rival. King g h i d o r a ha h sido siempre el gran rival. De, desde que apareció, ha sido el rival de Godzilla. ¿A poco? O sea, ¿Ese es considerado el, el rival por excelencia de Godzilla? Hay dos: él y m e c a Godzilla.、Okay. Y Mozilla siempre tiene como tres grandes amigos: Motra, h Rodan, que es como c amor odio, y Angurus. Que él también es amor o l l o ¿no? Porque empezó siendo su rival, ¿no? Sí, pero lo manejaron así como que, ah, es que al principio no éramos rivales, pero después nos respetamos y d e s p u é s nos queremos. O sea, Sí, las películas de Godzilla tienden a ser muy, muy cursis, pero bueno. Y pues fíjate, también tomando eso, es, esas, esas bases, hay una leyenda urbana, te acordarás, ¿no? De la famosa película de Godzilla contra King Kong, que existía la leyenda urbana de que había dos finales. Un final japonés y un final americano. Que en el americano, pues ganaba King Kong y en el japonés ganaba este, Godzilla. Pero eso no es cierto, ¿verdad? No, no, no, solamente hubo un final. ¿Y qué? Y bueno, ¿quién gana? Gana King Kong. ¿En serio? Sí, en serio. Godzilla pierde. ¿Cómo pierde? Bueno, exactamente pierde, pero digamos que se va bien derrota, se va al mar. Este, y King Kong se queda victorioso. Pero la anécdota está en que en realidad no iba a ser King Kong el monstruo. No, ¿verdad? Era algo bien ri era más ridículo todavía. <risa> iba a ser Frankenstein. El monstruo de Frankenstein. Sí,、eh, El monstruo de Frankenstein. Gigante. Gigante. Que por alguna razón tomaba. Bueno, sí, más o menos tiene sentido. <risa> Entre todo. Iba a tomar su poder de la electricidad. Dios mío. O sea. Ok. <risa> y, y por eso de repente en esa película, como que el King Kong recibía poder por la electricidad, ¿no? En efecto, así es, por unos rayos se pone más canijo y venenoso y ya, le, ya, le, ya, ya, ya es este rival para Godzilla. Sí, estaba muy loca, a ¿eh? O sea, lo único que hicieron fue quitar al monstruo A y poner al monstruo B y Godzilla dale, ¿no? O sea, todo lo demás, la historia y todo lo que ya habían diseñado, yo creo que de efectos visuales, pues ya están hechos, pues ni modo, ¿no? Sí, que los grandes efectos no eran los grandes efectos ni para la época, estaba muy malita. Pero sí, Godzilla. O sea, le, le, ahora sí que le patean tan dura a Godzilla que él decide por retirarse. Se va allá al mar, nada más, y queda. Ese es realmente el final, ¿no? Nunca hubo así como que dos finales ni nada de eso. Yo creo que era más para. Esa historia se creó, yo creo que más para. Pues que no se sintieran más ni los japoneses ni los gringos, ¿no? Es decir, pues cada quien tiene su final, pero pues no, ya vemos que no. Sí, además, como no existe el internet, pues ni c o m o corroborarlo. Sí. Pero、bueno, hemos hablado mucho de Godzilla. Y, y también, o sea, dentro del género Kaiju ya, ya hemos mencionado a otros monstruos como Gamera, como r o d a n como Motra. Pero,、no, pero esto es como que solo una parte de todo este mundo de las peleas de robots gigantes contra monstruos gigantes. Ya no los monstruos. Vamos a hablar un poquito de los robots. Híjoles, es que de los robots. s Wow w c u á l es el robot gigante más famoso del mundo, Fred? d m a s i n g e r No, hay otro. o Es que m a s i n g e r Z era la onda, ¿a poco no? Bueno, a mí. ¿Qué les puedo decir? Yo crecí viendo t o d la serie de m a s i n g e r Z en español, en México. Y era maravillosa esa, esa serie. A mí me. No sé, me cambió completamente el, el, el saber que existían cosas como esas. ¿Por qué? Porque las caricaturas que estábamos acostumbrados a ver, pues eran más bien pues, gags, eran chistosas.、Eh, sí había algunas de acción, pero pues no pasaba nada. O sea, por ejemplo. En He-Man cargaba una espadota y jamás le daba espadotas a nadie. Por decirte algo, ¿no? Y, y, y nadie, nunca nadie se moría. G.I. Joe era, era este, soldados y jamás moría nadie. En cambio, por ejemplo, en m a s i n g e r Z, que era de los primeros animes que vi en la vida, dije: No manches, o sea, esto está súper denso. Sí, se, se utiliza. Es que era también un, un asunto muy, este, pues muy dramático. Tratan de darle una, un tono dramático. Eh, pues、muy, era muy ciencia ficción, la verdad. ¿eh? Sí h l u s i algunos capítulos que, que traicionaban su, su lógica, pero en general, s í tenían siempre esa sensación de que era, era ciencia ficción, era dramático, era,、eh, era denso. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que o sea, era un robot, no? pero no sé si te pasaba a ti al ver esos capítulos, pero cuando lo veías que lo estaban destruyendo, que le、pues、te daba la sensación de que le dolía, no? Y ahí está el, el buen detalle. Jamás le cambiaban la expresión ni nada. De hecho, Massinger siempre tenía, o sea, sí tenía, todos lo conocemos, tenía un rostro y tenía una especie como de expresión, muy neutra, por supuesto. Jamás le cambiaban la expresión durante esas escenas y de verdad sentías el dolor del pobre robot que no le podía doler. Exacto, o sea, de repente te, te lo acompañaban con imágenes de Koji Kabuto que estaba dentro del pilder y, y, y sufriendo las de Caín, ¿no? Pero. Por alguna, por alguna razón, no sé por qué también le duele a él. Bueno, y, y eso, esa, esa serie de Godzilla, bueno, desataría muchas más, ¿no? Iron Man 28, ¿De este. ¿Eh? De, de, perdón, de Messenger, perdón, Messenger, <risa> disculpa. De, sí, se me q u e d ó con Godzilla. Una que se llamaba Iron Man 28, por ejemplo, este, g u n d a m que también. Uff. ¿Voltron? ¿Cuál? Voltron. Voltron, por ejemplo. Y sus múltiples versiones: Voltron, Voltron León, Voltron Tren, Voltron. Bueno,、oh, Tren no existe, e e a d O s a ya estoy inventando. Sí, o sea, la, la parte de los robots gigantes también es otro asunto muy distinto. Y que esa nos llevaría hasta la, la serie de robots gigantes más hypeada, yo creo. Que sí fue buena, de hasta por ahí su capítulo 24. Porque después estuvo muy pacheca. Que era Evangelion, ¿no?、Eh, sí, pues sí. Evangelion fue. Sí, yo creo que fue la película. La, película la, la, serie, la serie de televisión. Pues con más hype de robots gigantes en mucho tiempo. Yo te voy a decir, a mí me gustaba. Y hasta que llegamos,、eh, si ustedes vieron e v a n g e l i o verían que eran unos ángeles. Bueno, y hasta que llegamos al último, hasta ahí todo iba bien. Pero ya después, todo se va para abajo. Terriblemente. Bueno, al, hay gente que te, te va a decir que estamos completamente equivocados, pero yo la verdad, el, el episodio 24 es precisamente el último que sale el último ángel: Kaoru, que era un ya humanizado. Chido. Yo estaba padre, o sea, y hay una repercusión muy fuerte con él. O sea, es, es un drama muy intenso. Ya antes habían pasado cosas muy pachecas, dignas de Guión de Gran t Morrison, por ejemplo, pero, pero muy buenas, o sea, estaban bien escritas. Pero llegamos al capítulo 25 y 26 y tiramos todo lo que ya decimos a la basura y vamos a hacer este, un drama pseudo psicológico, pacheco, místico, espiral. Místico espiral. No, horrible, la verdad. Y es que es eso, o sea, aventaron todo, aventaron su, su esfuerzo de 24 episodios anteriores al garete y le,、pues, le daban una vuelta t o c a medio rara.、Y、después ya hubo una película, no un, sé, dos obras, una película, algo así, que ya le daba mucho más sentido y como que respetaba más su, su idea original. Y ya es e s í como que me gustó más sí o、okay, qué, y al final me d i o a b i e r t o y todo, pero muy respetable ya dentro de todo, ¿no? Sí, la última película de Evangelion, que es The End of Evangelion, efectivamente este, le da un cierre un poco abierto. Tiene unas partes también muy pachecas, pero en general está mucho mejor trabajada que los capítulos originales. O sea, se supone, o en teoría se diría que el, el, la película Tiene No Fe Evangelion sustituye al capítulo 25 y 26 de la serie, ¿no? Sí, de hecho así lo manejaban en Japón. Como que, ay, l a r e g a m o s en esto, no le hagan caso. Val, val, buen final. Ok. Pero fíjate, ¿no? ha sentado una constante, t a n d o lo que hablamos de Godzilla como de m a s s e n g e r Evangelion. ¿Será que nosotros, de este lado del charco, que estamos tan acostumbrados a consumir el producto gringo, necesitamos la continuidad? ¿Y los japoneses les vale queso? Pues es probable. Mira, no lo había pensado. Es probable, ¿eh? Porque, por ejemplo, sí, con Godzilla, con r o d á y todo eso. En cualquier lado, en cualquier momento haces reboots y nadie te la hace de jamón. Sí, o sea, nadie se pone. Por ejemplo, ahorita lo que se manejó mucho con la película de Man of Steel, ¿no? De que tenía que ser. O esperaban que fuera el inicio del. De un universo d c fílmico, ¿no? Así como lo hizo Marvel. Y dicen, no, y pues que si no haces esto, ¿cómo vas a presentar un día una película de la Liga de la Justicia, no? Si s u b i é r a m o s en Japón, ya se hubiera hecho, e s es un buen. O sea, como que no nos hubiera importado de que, ah, pues ahí está Flash, ah, pues ese es Flash. O sea, no, no estaríamos teniendo una película primero que nos lleve a esa, ¿no? Pues sí, sí, pero también ten i en d o en consideración de que ya el mercado de japonés del manga, de su cómic, es muy distinto al de, al de estos lados. Este, ahí te va el dato: Japón, todos lo sabemos, es una nación muy lectora que lee muchísimo, tanto por cuestiones de escuela como por de trabajo, como por diversión. Ahí te va: el 25% de sus publicaciones son mangas. s w u a u Es un chorro. O sea, es muchísimo lo, del, lo de su cómic autóctono que ellos, que ellos este, consumen. Muchísimo es decir, poco. Porque hay mangas para todos: o sea, hay mangas para niños, hay mangas para adolescentes, que es lo que domina el mercado. Mangas para adultos, mangas para ejecutivos, mangas para el trabajador de la construcción, fuera de broma los hay. O sea, hay, hay el, el espectro de, del manga es muy amplio. Y considerándolo así, pues por ejemplo, haciendo una, pues, una película de Evangelion que, que al final como que la, le daba toda, la, la, la, toda la, la continuidad, pues si leían más o menos mangas y todo eso, pues、eh, ¿qué más importaba? Mangas de Godzilla ha habido muchísimos. Algunos dicen que son muy buenos, otros que son nefastos, pero la gente los leía mucho. Y o sea, en el momento en el que sacabas un reboot, pues no pasaba nada porque ya tenías también, ya sabías que onda con los mangas. ¿Qué te v a l d a s ¿Tú sabes quién dibujó uno de los mangas? A ver, ¿quién? Katsuhiro Tomo. Ve Nada más, o sea, e s e es un señor haciendo un buen cómic, a y ¿Quién es Katsuhiro Tomo? Katsuhiro Tomo es uno de los mejores escritores y dibujantes de cómic que hay en el mundo. Él escribió y, e ilustró su historia, su, su ó p r a su obra maestra, que es Akira. Akira. Si vieron la película del 89, creo,、eh, es muy buena, es arte en movimiento.、Sí. Para la época, unos, una, una animación fantástica, preciosa. Carísima. Carísima. por supuesto, claro. Pero que palidece mucho a la hora de que lees el manga. El manga es un cyberpunk y dramón humano, pero de los meros buenos de verdad. De los meros buenos.、Eh, hace poco salió, por ejemplo, la, el, la, el reboot de, de Akira de la película. No reboot, pero lo, la, la volvieron a doblar. Porque el doblaje del 89, del, del 90 y tantos que se hizo el doblaje en Estados Unidos, es muy malo.、No, es el que yo conozco, fíjate. Y es el que yo quería, sí, yo también lo conocí. Pero es muy malo porque no, no, no, <risa> varió mucho, cambiaba mucho la, la, la, el tono de, de la película. Ya en épocas recientes sacaron otro doblaje en el que ya respetan más la idea original. Que también, y regresa, retomamos al tema de, de Godzilla y los monstruos. Cuando te llevas las franquicias de Godzilla a otros países, les cambias los nombres el, a, los, a los monstruos también. O sea, les han hecho y deshecho como han querido, ¿no? Sí, claro. A, a Godzilla, alguna vez se cambiaron el nombre. ¿A Godzilla? a Godzilla le decían de otra manera. No me acuerdo bien cómo esto. Pero en los, en los inicios, vaya, cuando apenas se conocían ese tipo de cosas. A varios, a varios este, monstruos de Godzilla también los han cambiado el nombre. En fin, sí.、Eh, ay, es difícil traer un producto de entretenimiento del Oriente al Occidente y viceversa. ¿eh? Sí, como que la traslación. Ahora ya somos un poquito más exigentes, ¿no? Como que queremos que sea más fiel al, al original. Antes, como que sí nos valía más que eso, ¿no? Por ejemplo, m a s i n g e r volviendo a los robots gigantes, tenía otro nombre en España o no sé en qué otro país, pero、eh, no, no se llamaba exactamente Massinger. Sí, creo que fuera de aquí de América Latina. No me acuerdo cuál, pero sí tenía otro nombre muy extraño. Algo de robot, no sé qué, Z. O sea, lo que le metían era la Z, ¿no? Que el salvaje mete. Ah, no, sí, no, eso no. <risa> sí, no, no, no. Qué cosas.、Eh, y si recordamos, por ejemplo, Digo, el, el primer doblaje el, de, la, de la primera parte de la serie de Mass e u r a e que era peruano, algo así. Venezolano. Ah, venezolano, que、okay, gracias por la aclaración. Este, digo, sí mantenían como que el tono. Pero ya después del doblaje mexicano a ese, ya, ya cambiaba mucho el asunto. Sí, como que luego esos, ese tipo de cosas nos valían, n q u es eso? Que bueno, el doblaje mexicano sí me gustaba. Era la voz de Rick Hunter o Zella, ¿no? Ah, es inmortal. Sí, aparte queda bien para k o j i k a b u t o claro. Que bueno, Rick Hunter, hablamos de otra serie de robots gigantes. ¿Te acuerdas? Los que les guste el manga y los que les guste el anime y todo me van a colgar. No me importa. Robotech es, es excelente. Esa, esa, ese mashup entre Macros, Southern Cross y no me acuerdo cómo se llama la de los Invid.、Uh -huh. Es buenísima. Buenísima con ganas. Y en, en la primera parte de Robotech, que、pues、es, son las, las guerras este, contra los Centra e d i salen los robots gigantes que a mí más me gustan en la condenada historia. Bueno, después de m á s s e n d e r claro. Pero, ¿sí o no te emocionas de ver a un Valkyrie, a un Varitek? Híjoles, es? no, es, eran la onda los v a r i t e c s n o Las Valkyries. De veras que es. Y se transformaban, aparte de todo. ¿Qué i n más puedes pedir? Robots gigantes se transforman en avión, en un híbrido de ambos. Son cosas militares, se utilizan para pelear contra seres gigantes. Son buenísimos. Que todo parecía muy sencillo ahí, ¿no? En r o b o t e c era como que, ah, los humanos con nuestros aviones gigantes contra estos. Eh, monstruos gigantes llamados Entraidis, pero después se vuelve un drama tan. O sea, le dan una vuelta de tuerca tan grande a esa historia. Sí, y se ve más, sobre todo cuando acaba la primera parte de, de, esa, de esa serie de, de Robotech, aquí como la conocimos en México, que pues destruyen la Tierra. Así como suena, destruyen la Tierra. No es que el planeta haya explotado, pero simplemente la mayor parte de su territorio queda inhabitable. Y entonces ya es, este, fue una batalla como que entre los humanos y s a n t r a í d o y quedan un poquito de los dos. Y ahora le toca a las dos especies, pues, aprender a convivir y sobrevivir. Eso está, no, cuando yo era niño y veía ese tipo de cosas, oh Dios, mi cabeza me estallaba. Y es que estábamos acostumbrados a que He-Man contra s k e l e t o r ¿no? Por decirte algo. O este, ¿quién otro era? Así, clasiquísimo. Bueno, no sé, o sea, pero siempre era como que el villano y el héroe. Y pues jamás se podían llevar bien y mucho menos. Y acá vemos una serie en la cual pues, pueden s p u e estarlear sus diferencias. O sea, eso era algo que se me hacía increíble. O sea, de, ay, pues, s q u e no eran los malos? O sea, como que te das cuenta de que el mundo no es, no es blanco y negro, ¿no? Y yo creo que esa.、Eh, ahorita tratando de cerrar un poquito con esta parte como que de, de Monstruo s Giantes g y del género Kaiju. Esa es una de las cosas que más, que, más puede, que más le puede sacar uno a este tipo de películas. En las películas de Godzilla. Muy, muy este, de una sola dimensión, porque es un monstruo. No puedes razonar con él. Bueno, en algunas películas parecía que sí. En <risa> alguna película se pone a hablar en serio, o sea, así como suena.、Eh, pero no puedes razonar con él. No, no es algo que puedas、eh, manejar políticamente. No es alguien a quien puedas sobornar para que no te haga algo. Es un monstruo. Y, el, y es un monstruo mucho más poderoso que tú o cualquier cosa que tú tengas. Así que se trata de sobrevivencia. Y en el caso de, los, de las películas y cosas de, de, de robots gigantes, es pues nuestro esfuerzo para tratar de sobrevivir. Supervivencia al final del día, ¿no? Y ya casi para cerrar esta etapa, este, esta primera parte del programa, me gustaría nada más mencionar también la parte de los cómics. Ya h a b í a s mencionado por ahí este, que cada película de Godzilla en sus inicios tuvo su adaptación al manga. De hecho, la primera adaptación salió el, el mismo año que la película original, ¿no? Sí, en efecto, y con esa salieron muchas más. Hubo historias alternas, hubo universos alternos.、Eh, por ahí hubo un manga. Uy, <ríe> algo así como la g a r r a de los Godzilla, en el que se traían a los de distintas épocas.、Eh, en fin. Y fíjate que después, esa, la franquicia de Godzilla llegaría a Estados Unidos y llegaría a Marvel Comics. Que eso es algo que. No, no, sí está de locos, porque Godzilla se volvió parte de la continuidad. De los s u p e r h é r o e s de Marvel. O sea, Godzilla se enfrentó a los Avengers, a los Fantastic Four, a Fin Fan Fun, por supuesto. Este, se, se enfrentó a Shield. Se enfre de hecho, en Shield crearon un escuadrón anti-Godzilla que este, estaba c o m a n d a d o por Dom, Dom Dugan, o e a el gran amigo de Nick Fury. O sea, imagínate eso. Y dura durante la serie duró 24 números. Y durante todos esos números, la idea era perseguir a Godzilla y detenerlo hasta que llegó a Nueva York y pues ahí lo tuvieron que detener. De hecho, crearon un personaje que se llamó Red Running, que era un robot gigante en el universo Marvel, que, este, que、pues、para, era para p e l e a r contra Godzilla. Y des, Años después, el personaje de Red Running lo volvieron a utilizar, volvió a aparecer en el universo Marvel. Tan es así que en la etapa de los New Avengers de b e n d i s hicieron una vez un crossover contra los Thunderbolts, contra los Thunderbolts también de la misma época. Y en ese crossover, los Thunderbolts estaban,、eh, bueno, estaban eh, bajo las órdenes del gobierno americano y les ponen una trampa a los Avengers, a los New Avengers de, de Luke Cage y de Spider-Woman, Sentry, c a p i t á n a m é r i c a En fin, bueno, a ese, a, ese, este, a ese equipo de New Avengers. Y por la razón más estúpida, porque decían los Thunderbolts de que. Bueno, les dijeron a los Thunderbolts que. Ese equipo no era un equipo sancionado por Estados Unidos, entonces, pues no lo querían, n o O sea, porque como lo hicieron ellos, pues aunque sea el Capitán América, no lo queremos. Entonces le ponen una trampa a los, a, los, a los New Avengers, y la trampa que le ponen es que en la mitad del mar, en una zona deshabitada, porque se preocupaban de que no hubiera civiles a quien afectar, hasta eso, este, apareció un holograma gigante de Red Running, de ese, de ese robot gigante que era para pelearse contra Godzilla. Imagínate. Ok, yo no sabía nada de esto, ¿no? <risa> d e verdad es que sí era bastante ridículo. De hecho, y después Godzilla, ya pues, pierden la licencia y por cuestiones de copyright no pueden dar su nombre. Pero en más de una ocasión, al en algunos cómics, por ejemplo, de Iron Man en los años 70, s 80, se mencionaba el incidente contra un monstruo gigante que era precisamente Godzilla. Y también, ya para, casi para cerrar, Godzilla después pasó la licencia a Dark Horse, a Dark Horse Comics, que también muchos años publicaron cómics de Godzilla. Eh, unos muy buenos, otros más o menos. Y la, la licencia más reciente la tiene Adi Doblich. Que ahorita、eh, ha n tenido ya varias miniseries, una serie regular. Y hay una miniserie en particular que, que te llamó mucho la atención. ¿no? Se llama este, Godzilla World of the Century. Half Century, Half century World, perdón.、Eh, la, la escribe y la dibuja James s t o c c o e el creativo encargado de hacer Orkstein. Me leí el primer número, se me hizo genial. Está de verdad. Muy, muy bueno. El, el dibujo, obviamente, no, no, no manches. Es, es James s t o l k e por supuesto que va a ser bueno. Pero la historia también respeta el canon del Godzilla original. Es que yo creo que es eso. Si vas a hacer una, una, una historia de Godzilla, respeta el canon original de que el primer Godzilla atacó a Tokio y murió. Y se desarrolla y empieza la historia ahí de un par de soldados que estuvieron en ese encuentro.、Eh, no les quiero no contar nada de la trama, ni mucho menos. Búsquenla, todavía no está más o menos fácil de conseguir.、Eh, está muy buena, muy divertida. El primer número me fascinó, me fascinó. Yo quiero ver si me encuentro un TP e o algo así, a ver qué anda.、Eh, y pues vamos a ver qué, qué pasa con esa historia. Se ve que da para mucho. Y pues bueno, ahí está la recomendación, así que es e l cómic de la semana, ¿no? Sí, para que vean que todo va ligado también en los cómics, ¿no? nada más esa de m o n s t r u o gigante en esta ocasión. Y pues vamos ahorita a un corte musical. Y pues mi hermano me recomendó una canción que pues tiene todo que ver, desde luego, ¿no? Carval, presenta cuál va a ser la canción de esta semana. La canción de esta semana se llama Godzilla, obviamente. La canción es de Blue Oyster Cult, este grupo pues, de rock eh, estadounidense.、Eh, Famoso el grupo, por, sobre todo por su canción de Don't Fear the Reaper. Y pues bueno, aquí ya está. Disfruten Godzilla. Godzilla con Blue Oyster Cult en el casal con v q u e r o Regresamos en un momento. Y ya estamos de vuelta. Después de este corte musical llamado Godzilla de Blue Oyster Call. Aquí en el Café Comiquero. Y pues, si no han visto la película de Pacific r i m Pues yo creo que este pedacito del programa. Pues sí, traten de evitarlo. Porque seguramente habrá varios spoilers. Porque, pues bueno, ya es el fin de semana. Pero afortunadamente veo que mucha gente sí se está animando a ir a verla. Espero que, que para ese momento ya la hayan visto, ¿no, Carnal? Sí, nosotros tuvimos el gran privilegio de poder verla en la Premiere. Con toda la, este, la alfombra roja. Eh, gracias por haberme invitado, Fred. Y gracias, por supuesto. Este, este segmento dedicado a José Ángel Quitay, que nos amablemente nos cedió dos entradas para que fuéramos al, a la premiere. De veras, mil, mil gracias, José Ángel. La verdad, estuvo excelente, excelente el evento. Es un detalle que la verdad que nadie ha tenido conmigo siquiera, así que para mí significó mucho. Y también el que me hayas invitado, por supuesto. Y miren, en, en la semana por ahí mi hermano estuvo,、eh, me estuvo diciendo que a lo mejor se le hacía muy precipitado hablar de, de Pacific Rim, en este, sobre todo en, en, en esta semana, porque pues, estrenaba apenas el fin y demás. Pero mira, como yo, yo, yo, yo lo siento así. Amablemente te dieron boletos para la Premiere. Yo creo que es hasta como una especie de, pues, de cortesía. Hacer un, hablar un poquito de la película y dedicarle el segmento a, Jorge, a José Ángel q i t á La verdad, creo que sí, vale mucho la pena. Y, y es que, aparte de la película, es. A mí me encantó. O sea, te puedo, decir, te puedo empezar diciéndote que la película a mí me pudo encantar. Porque es muy, pero muy divertida la condenada película. Claro, es eso. La verdad, es que es muy divertida. A mí me gustó mucho. Yo de todas maneras voy a hacer o sea, voy a voy tomar varios comentarios de por ahí de la película. Eh, eh, es muy r e c i b i d en otras palabras. Hay algunos huecotes, por supuesto. Hay algunas cosas que es. Ay, bueno, por Dios. Pero de todas maneras, a mí eso no me importa.、Eh, es muy, muy buena, muy divertida. La verdad es que sí,、eh, tienes razón también, sobre todo en eso de que no es perfecta. O sea, desde luego que no. Tiene muchos huecos también en el guión. Y <risa> desde algunos planteamientos que dices, ¿en serio? Y、coincido por ahí en algunos reviews de que、eh, tal vez está demasiado larga. Hay algunas partes que bien nos pudimos haber evitado. O que las hubiera cambiado por ver más robots gigantes contra más monstruos gigantes. Pero en general está, el ritmo está muy bien llevado. Y, y la verdad, creo que es bueno empezar diciendo lo que el propio Guillermo del Toro en México. Y que lo vimos en, en vivo, que nos, nadie nos lo cuenta, nos lo, lo, lo, lo atestiguamos tal cual. Pues que prácticamente es para él e su s carta de amor hacia toda la, la cultura pop japonesa que nos llegó a México desde hace muchos años. Y que él fue grandemente influenciado por todas esas series que ya hemos mencionado: como m a s s i n g e r como Robotech, como este,、eh, las películas de Godzilla, desde el nombre de Kaiju. O sea, muchísimas cosas que él creció viendo. Y que se nota muchísimo en el tipo de películas que le gustan hacer, ¿no? Sí, de, de, él lo, lo estableció desde muy temprano, ¿no? O sea, películas, esta película Pacific Dream、pues, está basada en esto.、Eh, tiene todos sus. Muchos de sus convencionalismos los reflejo aquí, pues aguántense. Que eso es bien importante entenderlo, ¿por qué? Porque, a diferencia de otras películas que pues, quieren darle, no sé, la vuelta de tuerca a su franquicia, lo que sea, aquí es una franquicia nueva. Completamente nueva, pero aún así tiene,、eh, tiene mucho de franquicias que ya existen: franquicias como Godzilla, como Robotech, como este, Ultraman,、oh, sí. como Massinger. O sea, toma muchos de esos elementos y los respeta. ¿En qué sentido? De que hay muchas cosas que ocurren en ese tipo de películas que son convencionalismos de que así va el género. Es como los convencionalismos de, las, de los Western. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente. Ok, continuamos todos con la transmisión. Y bueno, lo que les decía: Tomen en cuenta cuando vean Pacific Rim de que no es. No l o tomen muy en serio. O sea, vayan a verla como lo que es: es un divertimento muy bien hecho, condenadamente bien hecho, basado en, en cosas que a Memo y a mucha gente de, este, más o menos contemporáneos nos gustaban mucho. O sea, robots gigantes, monstruos gigantes. Este, peleas,、eh, música espectacular, efectos especiales, eso es lo que es la película, ¿no? No es una película hueca en el sentido de que no tenga una trama, sí tiene una trama, desde luego.、Eh, que en algunos casos está bien desarrollada, en algunos casos no tanto. Las actuaciones, salvo tu mejor opinión, no, no se me hacen brillantes, ¿eh? No se me h a c e que tengan.、Eh, tal vez el casting fue el correcto, pero la, la la dirección no. Bueno, la actuación más bien no fue tan buena, ¿no? Pues no, pero. Digo, ¿qué tanta actuación le puedes meter a una película de monstruos gigantes? Aunque, sí hay dos personajes odiosos. Muy odiosos. Son dos científicos, y me acuerdo el nombre, pero les vamos a decir Sheldon y, y, y Leonard. Santo Dios, ¿por qué no pudimos evitarnos a esos dos monigotes? La verdad, y aunque aún así lo entiendo, fíjate. ¿Por q u e son parte del convencionalismo de un anime? Porque dentro del anime, pues existen esos personajes. Este, comedy Relief, o sea, que es el relevo cómico que, que es medio molestoso y es, es parte también del convencionalismo. Pero c o i n c i d o contigo, a mí se me hicieron así, la verdad, bastante molestos los tipos. ¿eh? Sí, no, no sé, bueno, sí, supongo que s i c i e r a algo p o d el Comedy Relief, pero、uh, pues bueno, ni modo, ahí quedaron.、Eh, juegan un papel más o menos importante en la trama, pues hay que chutárnoslos, ¿no? Ni modo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? que lo exageraron demasiado. O sea, sus actitudes eran un cliché tras otro, ¿no? Ándale, era, un, era, era cliché sobre cliché y después lo elevamos al cubo. No, la verdad, en ese sentido sí. Podría, podría vivir sin esos dos personajes en la película, en serio. ¿De qué trata Pacific Rim a grandes rasgos, carnal? Pues es la, la invasión de unos monstruos gigantes a la Tierra y de cómo los humanos tratamos de defendernos de ellos. Así de sencillo. O sea, no le buscan más, es eso. Y lo que me encantó, y lo que me atrajo mucho a ver la película, es que los monstruos se llamaban kaijus. Que es el término que ya platicamos, que me dijiste que significaba animal raro o c ó m o criatura extraña. Que pues ya lo lo sellamos como monstruo gigante japonés. Eso me llamó mucho la atención. Dije, ah, caray, o s sea, pues ya sé como por dónde quieren ir con la película, ¿no? Y la otra, por supuesto, son los robots gigantes. O sea, ya, ya les dije que yo me encantaba m a s i n g e r Y la introducción de Gypsy Danger, cuando lo vemos al Gypsy Danger de 5 años atrás, de cuando empezó la película, ¡guau! O sea, es Massinger ahí a poco, ¿no? La, la,、eh, la forma de activarlo es o sea, a través de un túnel meterle la cabeza al cuerpo. Clara referencia al b u i l d e r de Massinger.、Eh, a Gypsy Danger. Digo, si no v i r a n la película, ¿de verdad q u e estén escuchando esto? Pero bueno, Gypsy Danger, el, el, el primer Jaeger que conocemos, los Jaegers son la respuesta humana hacia los callos. Jäger, te lo explican al principio, de, al principio de la película, es una palabra alemana, significa cazador, hasta eso suena bastante bien.、Eh, es el primer Jäger, Jäger que conocemos. Y la forma en la que lo presentan totalmente m a s i n g e r e sale t s a de una de una base este, en el agua.、Eh, s o Lo lo único que me faltó en ese momento era escuchar el, el tema de entrada de m a s i n g e r No había tanta bronca porque teníamos el tema principal de Pacific Rim, así que bueno, pues, ay, se compensó muy bien. Me, nos comentaba la semana pasada que es, el, es de Ra, ya, Ramin Yawadi, que es el, es el escritor también del tema de Game of Thrones, ¿no? Sí, de toda la música de Game of Thrones. Y buenísimo, el soundtrack me lo pasaste seguro lo e s t á n escuchando de fondo mientras este, hablamos de Pacific Rim. El soundtrack es muy, muy, muy bueno, ¿eh? Sí, tiene, tiene mucha combinación este de. O Son sea, los temas principales, e o s sea, la combinación de las guitarras de Tom Morello pues, con, con esta orquesta tradicional. El resto de la, del soundtrack ya no, ya, ya es. Orquesta tradicional, y que bueno, fíjate que ya hasta después de que vi la película me puse a ver los trailers, y realmente por curiosidad m o r b i dije: A ver qué era lo que presentaban. Para empezar, los trailers son horribles, te dan,、eh, te, te quitan, la verdad, le quitan todo el asombro que pueda tener alguien en la película, y están、eh, musicalizados con esa horrible cosa de d u b s t e p que me choca, la odio. No, perdón, seguramente alguien, alguien que, le, que escucha esto、pues、le, le gusta. Está bien, no hay ningún problema. O sea, gustos hay、ah, para todos. Pero personalmente la detesto. No eres el único. A mí también eso. No le entiendo ese tipo de música. No sé qué. No, no le encuentro ningún sentido. O sea, honestamente no, no me late para nada. Y no sabía que los trailers los habían musicalizado con eso. A lo mejor ya estamos viejos, pero no me importa. Me choca esa cosa. <risa> no, solo somos adultos contemporáneos. <risa> somos adultos jóvenes. Exactamente. Y pues, Pacific Rim, y, y, y eso, yo creo que también va por ahí ese gusto, ¿no? De que pues nos gustaban esas cosas que pues de niños veíamos. Y pues Memo lo dijo: la película,、pues, llévanle a sus niños. O sea, s i es una película también pues, pues que puedes llevar a tus hijos. Porque sí hay mucha violencia y todo, pero a ver, es, una, es muy diferente una violencia entre un robot gigante que no existe contra un monstruo gigante que tampoco existe a que los lleves a ver una película donde se dan de balazos, ¿no? O dos este, extraterrestres super fuertes que no existen y se dan de golpes destruyendo media ciudad. Muy diferente, ¿no? no pues casi lo, lo mismo. <ríe> de verdad. Con la diferencia de que aquí la violencia y la destrucción están justificadas. Pues sí, eso sí. Porque son monstruos. O sea, no tienen. O sea, los Kayus, su única misión es destruir la tierra. Tal cual. Por su naturaleza. ¿Y por qué? Porque el plot está bastante complicado. Muy a la Godzilla. Muy a la Godzilla, ¿no? El por qué los Kayus hacen eso, ¿no? Es que es la, es la trama de Godzilla. Un,、eh, hay extraterrestres, sí. En Pacific Rim se trata de extraterrestres que mandan monstruos para, para destruir a la humanidad. Es, es la trama de Godzilla. En muchas de las películas de Godzilla, n o por ejemplo, el King Ghidorah, ¿no? King Ghidorah,、eh, g i g a n t Space Godzilla. Bueno, Space Godzilla. Bueno, sí, Space Godzilla.、Uh, Mecha Godzilla, el original Mecha Godzilla era eso. Sí, o sea, esas son tramas de las tramas clásicas de las películas de Godzilla, ¿eh? Y, es lo que, y, y por eso, o sea, no se espanten de pues, llevar a sus hijos, ¿no? Si, si l o llevan a ver Superman, la de Man of Steel, que pues es lo mismo, ¿no? Dos extraterrestres que no existen peleándose, no van a salir sus hijos dándose decates por ver a Zod y a Superman peleándose, tampoco se van a salir dando decates este, por ver a este, Gypsy Danger pegándole a los k a i j u s ¿no? Que es probable que quieran hacerse ingenieros o inventores para hacer robos t gigantes, para que se peguen de, pues, que de, peguen de golpes, lo cual está todavía mejor. Lleven a sus hijos. <risa> Aún mejor, ¿no? Y por ejemplo, bueno, a mí lo que me encanta también eso de los, los Jaegers es la lógica de cómo llegamos a ellos, ¿no? Los primeros minutos de la película, que es como el resumen de cómo llegamos ahí, a la, a la parte donde comienza la película, está sensacional. Porque el propio Memo lo mencionaba. Les voy a presentar la película no desde el punto de la historia en la cual vamos ganando. Al contrario, vamos perdiendo. Y vamos perdiendo feo. Pero antes los j a g e r s tuvieron ya una época de gloria, ¿no? Sí, voy a comentar eso más, a, este, más al final, ya cuando estemos llegando al final de la película. Pero、eh, eso está muy padre. No es, no, vemos. No, llegamos. O sea, con la, la película que vemos, Pacific Rim, llegamos al punto en la historia en donde ya es el final de la guerra Kaiju. Exactamente. Sí, sí, tal cual. Me encantan las primeras partes porque、eh, hay una partecita dentro de esos como flashbacks en la cual vemos que los pilotos de los Jaegers se vuelven celebridades y le ponen nombres a los, los Jaegers y los, los m a r q u e t e a n O sea, básicamente los vuelven productos de consumo y la gente los, los adora. Y hay juguetes, hay figuras de acción. O sea, y eso yo creo que si algo así pasara, si llegáramos a ese tipo de cosas, si hiciéramos ese tipo de robototes. Por supuesto que los marketaríamos, e ¿no? Sí, exacto, los pilotos de un Jaeger serían las celebridades mundiales. Olvídense de futbolistas, olvídense de estrellas de cine, e ¿eh? O sea,、sí. pilotos Jaeger. Y los monstruos, o sea, los Kaijus, nosotros, o sea, los nombres se los poníamos nosotros. Sí, ¿sí? Había uno que era Knifehead. No, es mi, es. Este, ¿Otro que era cuál? Bueno, algunos en español. no me acuerdo c ó m o se dice l a u d en inglés? No, bueno, l a u d por ahí andaba.、Eh, leatherback. les ponía, Por n í a p o cierto, que bueno, e s es un detalle. Porque qué insistencia de ponerles nombres tan, este, pues, que les daban dignidad, ¿no? Les hubiéramos puesto Cuca la Escabrosa, les hubiéramos puesto este, Margarita o algo así para poder n o s de ellos, pero bueno. Sí, algo que no, que no nos diera tanto miedo, ¿no? <risa> Como raza. Bueno, pero, pero bueno, volvemos. Es o del es que era marqueteable. Hay que ver que son nombres marqueteables. Hay una parte en la película en el Flashback, ¿te acuerdas? donde. Están en un programa de concursos muy japonés, <risa> ridículamente japonés. Y vieron ese capítulo de Los Simpsons en la cual me n t r a n un programa de concursos, pues así, en la cual hay un, una botarga de kaiju. Pues es básicamente un Godzilla en botarga, o sea,、uh -huh. y, y lo venden. O sea, la gente compra plushies y muñecos ...y de, de, de los kaijus, ¿no?、Eh, ese, ese detalle es muy bueno. En como cinco minutos. De la película, te dan el tono de lo que había pasado. Ya te establecen la historia en cinco minutos. Uno de los más grandes problemas con películas como Man of Steel o, Spider o Amazing Spider-Man. Sí, que Amazing Spider-Man también se tomó mucho tiempo en poner al personaje en acción, ¿no? Y en Man of Steel lo hacen mal. Y sabes que también, me acordaba ahorita que mencionaste a Amazing Spider-Man, que por esto ya viene la 2. Este... ¿Cuánto tiempo había pasado que habíamos dejado de ver a Spider-Man en cine, Carmen? ¿no? No mucho, ¿cómo?、Bueno, más o menos, ¿eh? ¿De 2005? ¿A la fecha? A, ¿No? 2007. Ah, ok, 2007 como a 2011, ¿no? Exacto. Pues no, no, no era mucho. ¿Y a poco ya no se nos tenía que olvidar su origen? Como para que no nos sepamos otra vez. Tengamos que ver morir otra vez al tío Ben. <ríe> es que de verdad yo ya no puedo soportar ver morirse al tío Ben otra vez. O sea, es que nos estamos desviando de Pacific Rims, padre, pero bueno. No puedo ver, o sea, tengo que volver a ver cómo se muere el pobre señor. <risa> y cada vez de la manera más triste, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, hay, no necesitamos que nos den tanto. Por ejemplo, ese inicio de 5 minutos, me acordé de los créditos iniciales de The Incredible Hulk, el e、pues, re, soft t e s reboot, por, por así decirlo, con Edward Norton, en la cual toda la película de Dan Lee, pues como que, ah, mencionamos, que algo pasó y se acabó, ¿no? Sí, sobre todo porque la película de Angie es olvidable, pero bueno. Sí, es que exacto. No, a veces no necesitamos tanta explicación. A veces son unos, unos minutos, alguna forma original de contarnos el origen y vámonos a lo que nos truje Chencha. Sí, y aquí afortunadamente sí se van directo, ¿no? Algo que, que, que platicamos también, y, o sea, si vamos a, a vernos muy estrictos, pues es que qué idea tan estúpida es <risa> ser. O sea, tenemos. Quise v e qué cantidad de tecnología e nuestras n disposiciones se nos ocurra hacer robots gigantes para que se muelan. Es que, exacto. La, la premisa de la película. Desde ahí vamos a empezar a que hay que aventar la, la realidad por la ventana. La premisa es muy babosa. Llegan unos... Si llegaran unos monstruos gigantes aquí a la Tierra de alguna manera, pues les echamos. O sea, si, de, si nuestros aviones y tanques convencionales no les hacen mucho efecto, pues les aventamos unas cuantas nucleares y pues a la a, a Ave María, ¿no?、Y、entonces. En este universo de Pacific Rim, nuestra mejor, la mejor estrategia de batalla que pudimos sacar con generales experimentados y gente opinando por todos lados y expertos es: vamos a hacer unos robots gigantes del tamaño de los Kayus para que se muelan a golpes hasta la muerte. Cuando lo pones así es bastante bobo. Es la peor estrategia de batalla que puede haber, la más espectacular, no tengo dudas, pero es muy mala. Y aparte, no s o l o e s o sea, si tienes la tecnología para que tu piloto lo tengas aquí en tu cuartel, encerradito, desde aquí se controle, ah, no, vamos a meterlo así directo al frente de batalla, ¿no? Sí, para que sienta el dolor, por alguna razón. O sea, volvemos a lo mismo, es un convencionalismo del género. Siéndolo muy estricto, si es muy, muy tonto hacer algo así, no más porque tiene la tecnología para hacer otras cosas, pero sin o no funciona. Sin o no funciona porque es, volvemos a lo mismo, es el homenaje a ese tipo de películas. Y para cuando comenzamos ya la historia de tal cual, conocemos por primera vez al, al ...al... protagonista que se llama. Es una marca de cigarros. Raleigh. Se hace en Malboro. <risa> algo así, no me acuerdo. Pero. Es que, ¿sabes qué pasa? A ver. Yo no me acuerdo de los personajes. No sé si tú te a c u e r d a s pero yo no me acuerdo cómo se llamaban. Para mí eran Leonard、sí. y Sheldon, el protagonista Idris Elba, Idris Elba Bueno, Heimdall. Este, este, ¿Mi, hijo? mi hijo, porque sale una, una, este, una japonesa, pues sale mi hijo de Sin City.、Pues、este, este ahí va a estar la referencia.、Eh, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué otro sale? s a s a n g i e v Ah, está San Jeff y su hermana. El c i r l d Soleil, que los chinos estos. Y están, este. Está Toto. Por los australianos. Ah, no, Toto no era de Australia, ¿verdad? ¿Qué rayos te dicen? ¿De qué, qué hablas? Los australianos estos. Ese grupo de Toto no era australiano, ¿verdad? No, para nada. Ya estoy diciendo estupideces, perdón. No, Toto es este. Pues son. Pues son gringos, ¿no? Sí, bueno. bueno, no sé, pero ellos hacían que vivieran África y todo eso, ¿no? Sí, de verdad, ya estoy diciendo tonterías. Perdonen, de verdad, se me fue la onda. Pero bueno, están. ¿En qué grupo estás pensando? ¿En cuál? Inexcess. ¡Ah, esa, esa, esa. <risa> esos australianos. Ok, sí. sí. Esos.、Eh, <risa> o sea, esos y su perro. Estaba Hellboy. Y, y, y estaba su. Estaba Hellboy, claro. Y estaba la versión live de Joseph Gordon Levitt haciendo la de Chaland de Idris Elba.、Eh, o sea, sí, los. los Los, los personajes no son tan memorables, la verdad, o sea, hay, que, hay que admitirlos. Los, los nombres no me dicen mucho, pero funcionan. Dentro、sí. de todo funcionan. O sea, realmente, lo, de los que tú te acuerdas, a ver, a ver dime quiénes son los Este... Los j a g e r s que quedaron. ¡Ay, los j a g e r s Todos los nombres me los aprendí desde, el, desde que vi la película. ¿eh? Está el j a g e r principal, que es m a s i n g e r Perdón, Este... Gypsy Danger. Está su rival. Su, su rival profesional, Striker Eureka. El nombre,、eh, nombre Striker Eureka. No, h、oh, í j o l e Son nombres geniales. A mí, de verdad, ese, ese tipo de cosas me encantaban. Está este, la versión china de los Jagers. Ah, sí, el Circus Oleil. El Circus Oleil, perdón, se llama este,、eh, Crimson Typhoon. Y、eh, pues、muy un Jager ruso, muy ruso, Cherno Alpha. Cherno Alpha, o sea, más ruso que eso, pues yo creo que nada más sanguíneo, o、pues, sea. Eh, puede ser Sanjef f o el Vodka o los Ares, no sé. No, y son cada uno diferente, cada uno con sus características, con toda una historia detrás de por qué existía el, el Jaeger. Eso no se te olvidan. O sea, son los personajes. Y vuelvo a lo mismo, ahí este memo es lo que quería: que no se te olvidara los personajes principales, son los robots. Esos son los protagonistas. Los demás, pues sí, ahí están, ahí están y tienen que. Tienen que ponerle el lado humano a la trama porque, pues, si no, nada más sería como que un video musical glorificado. s a c a Snyder, este cosa así, ¿no? O sea, como, como, sí, como Soccer Punch, ¿no? O sea, hay que meterle algo de historia. Ok, sí, y necesitamos eso un poquito para conectarnos con, con, la, con, con los personajes. Y funciona también en las series de televisión japonesas. O sea, Massinger Z era e el gran protagonista, pero pues estaba, el, estaba Koji Kabuto, ¿no? Estaban los Evangelion, pero pues estaba Shinji Kari y Asuka Langley, etcétera, ¿no? Ay, te acordaste del nombre de. Si yo m e a c o r d a b a de Aska, por ejemplo. Y ¿sabes qué? Algo curioso con Pacific Rim. ¿Te acuerdas mucho mejor de los Jaeger que de los Kaiju? Sí, es que los Kaiju, pues no.、Eh, mm, sí se les llegó a mencionar por nombres clave en la película. Pero. Pues no, o sea, no, no era lo recurrente. O sea, no, no constantemente de. e a h viene Knifehead! Y Knifehead está aquí y Knifehead acá. O sea, no, no, no, era, la, no era el tema principal. O sea, querían que tú, como. Espectador, pues tomaras partido por los Jaegers, ¿no? Claro, eso es, y lo cual pues, es muy lógico, porque pues ahí son los que nos defendían. Van a ser los juguetes más vendidos en estas épocas. Yo lo que quiero también es que salga una edición en Blu-ray acá especial con un Jaeger o una, no sé, algo que tenga que ver con los Jaeger. Yo quiero una. Sí, de hecho, este, estando en la alfombra roja, yo que llegué un poquito más temprano que tú, por ejemplo, había un chavo que tenía una figurita de un Jaeger. ¿En serio? ¿En serio? Sí, no sé dónde la sacó, yo quería robársela. <risa> Ay, bueno, que la alfombra roja fue también todo un tema, pero bueno. Sí, probablemente, si nos da tiempo, da un par de anécdotas、sí. ahí, ¿no? Pero bueno. Y bueno, en la película también, algo que, que se me hizo pues, original es que los monstruos, por ejemplo, en las películas de Godzilla, Godzilla sale del mar y ya, o sea, solo sabes que <risa> ahí vive, ¿no? Como no se pudra allá abajo, pues quién sabe, ¿no? Pero pues ahí anda. <risa> ahí vive. Ahí <risa> vive. q u i é e sabe dónde se vaya a resguardar? s í con babo esponja o algo así. Pero、pues、ahí viven, ¿no? Una piña abajo del mar. Acá viven una piña abajo del mar, ¿no? Pero este. En Pacific r i m pues los monstruos salen de una fisura hacia otra dimensión, o sea. Ay, eso me sonó como saga de Géminis, ¿no? <risa> pero era otra. Bueno, era como que un portal, no dimensional, pero sí de otro. ¿O si sea, otro universo? Pues yo ya no supe si era otro universo o simplemente era un agujero de g u s a n o hacia otro planeta. Creo que más o menos iba por ahí, sí. Y bueno, o sea, los monstruos salían de ahí, de esa fisura. Y pues, básicamente, cuando arranca la película, estamos perdiendo. Porque cada vez los kaijus estaban mejorando. Que eso es una idea muy japonesa, ¿no? Esa parte de que tanto el héroe como el villano, o sea, para ir creciendo la historia, tienes que hacerlos más poderosos, más grandes, mejores, ¿no? Exacto, este, una vez más los convencionalismos japoneses están presentes en toda la película. Han de c o n t a que es una, es una película de trama japonesa hecha en Estados Unidos por un mexicano. o <risa> Más <risa> global que eso, no sé cómo. Sí, está bueno, la verdad. Y, y, y yo creo que eso、eh, le, le da la trama, le da sustancia a la trama de, de Pacific Rim. Sí, ya vamos perdiendo, ya, ya, ya estamos desesperados, ya la guerra duró mucho, ya el marketeo ya q u e d a atrás, ya estás por supervivencia. Y por ejemplo, eso lo vemos con el protagonista, con Raleigh, de que se retira durante todo ese tiempo. Es que eso es muy clásico de, las, de los cómics o de las series japonesas también, ¿no? De que el euro se retira por mucho tiempo y tiene que haber un nuevo llamado para que llegue, ¿no? Me acordé, por ejemplo, de Diana llamando a Superman en Kingdom Come, ¿no? Ándale, claro. este otro, otro buen ejemplo podría ser. Pues Batman, Batman en The Dark Knight Returns, ¿no? Ah, bueno, de d a r k k n i g h t、sí, Rises en, la, en las películas de Nolan.、Eh, ¿Quién más? Bueno, es que sí hay muchos ejemplos. Se me vienen pocos realmente a la, a la cabeza, pero pues sí, es, es un tema recurrente de que el, el héroe, este, tras algún evento trágico o algo así, y、eh, a la vista de un evento desesperado, tiene que regresar a, a, a pelear, aunque no quiera. ¿Sabes? Por ejemplo, de q u i é n me acordé que tiene que ver mucho con c a l u s también. De este Elaya Snow. Ah claro, ah, claro, sí, por supuesto. Igual, él, él también era un héroe, ...ah, e n t r comillas, R, retirado. Es, retirado, que por cuestiones ya un poco desesperadas, lo traen de vuelta. Que si no recuerdan quién es Elaya Snow, pues es el protagonista, bueno, uno de los protagonistas de Planetary. Que en, uno de sus, en el primer cómic, ¿no? De Planetary van a Isla Monstruo, ¿no? O en el segundo? Segundo. En el segundo de número de, de Planetary van a, a Isla Cero, que es una isla con monstruos gigantes, y hacen. Todas las referencias a Godzilla, Vidas、si、y por ahí está genial ese número, lo adoro. Dibujado por John c a s s i y escrito por Warner Liz, es una joya. o sea... Tenemos el, por ahí el, el pendiente de hacer un programa de, de Planetary, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, cierto, ya, no, no es que se me hubiera olvidado, pero es que si、sí, ya no, no lo tenía presente tan, tan fresco, si íbamos a hacer un... todo un programa de Planetary, estaría muy bueno, y sobre todo porque hay que abarcar muchas historias y películas de otras cosas para entender bien Planetary. Exactamente, y por ejemplo. Esa, ese llamado del héroe, pues retirado, ya este, cansado, pues es es lo que no, traes, nos trae de vuelta a Rally. Que no sé, salvo tu mejor opinión, el actor se me hizo X. Muy gris desde mi punto de vista. ¿eh? Sí, es muy olvidable. Y de hecho, yo creo que los. Mira, los personajes más, más, más ubicables de, de Pacific Rim son Idris Elba, que quién sabe cómo se llama el personaje. La verdad. Digamos de Heimdall. Es exacto, es Heimdall. Es、eh, Leonard y Sheldon, la verdad, o sea, son tan odiosos que no se te olvidan. ¿Cómo se llamaban los personajes? Ni idea. ¿Cómo se llaman los actores? Tampoco tengo idea. Pero bueno, están eso, esos. Obviamente, r o n p e r l m a n su actor fetiche de Guillermo, que es un, este, es un papel chiquito el que hace, pero bueno, ahí sale. Y esta chica japonesa, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero el personaje se llama、Maco. Mako Mako Mori. Esos son los personajes como que más te acuerdas, curiosamente, ¿no? Hasta es como que un poquito mejor actor el. El Michael Hutchins. Bueno, no sé, el, el australiano, el hijo. Que es este, que es, en, que es enojón y todo. El Michael Hutchins, pues no me acuerdo, pero. Es más, como que es un mejor personaje o lo desarrollan más, ¿no? O sea, como que tratan de darle un poco más de, de sustancia a esa historia entre papá y、e、hijo. Está padre, ¿no? Pues sí, porque, no sé.、Eh, la, o sea, q u e d o s Que un padre y un hijo estén peleando una guerra, en una guerra, en una guerra en la que tienes que treparte a un robot gigante para moler a golpes a un monstruo.、Pues、sí, sí, como que hay, hay, hay juguitos donde sacar de ahí. Que los robots gigantes, la verdad es que el diseño está impresionante. O sea, está maravilloso. Y realmente te hacen sentir la escala. O sea, creo que es algo que, salvo en alguna que otra escena, pero en lo general tratan de mantener muy bien la escala de, del tamaño de los que son esas cosas, ¿no? Sí, sí yo, de hecho yo no noté así como que un, un momento en el que la escala se, se, más de que se sintiera fuera de escala. Por ejemplo, en Transformers te acordarás que, no sé, Optimus y compañía podían ser del tamaño de una casita para esconderse atrás de ella, o de repente eran casi de un edificio, ¿no? Sí, o se hacían、sí、carros convencionales. No sé cómo, dónde quedaba esa extra masa, pero pues ahí, ahí, se, ahí pasaba, ¿no? Acá como que siempre tenía esa sensación de que eran muy pesados, de que era una bronca moverlos. De que había toda una tecnología para poderlos hacer,、eh, incluso sus armas y, y, y cómo se desplegaban, pues tenían cierta lógica de ciencia dentro de eso, ¿no? Claro, y, pero hay un asunto que, que no hemos tocado de Pacific Rim y creo que hay que darle su justa medida. Desde los primeros minutos de la condenada película, te das cuenta de la vulnerabilidad que tienen los Jaegers. Son nuestra mejor arma contra estas cosas, contra estos k a i j u Y en un mal día pueden salir batidos como moscas. Porque en la, en la primera pelea, Gypsy Danger pierde horriblemente. Tan es así que la mitad del cerebro, que, pues, si vieron la película, pues, tiene que ser controlado por dos personas. Porque es demasiado el estrés para sincronizar la, pues, digamos, las ondas cerebrales con el, con el robot. Y tiene que estar en perfecta sincronía. Entonces, la mitad del, del cerebro se va. O sea, que es el hermano, ¿sí? Es el hermano de Raleigh. No me acuerdo cómo se llama el hermano. Digámosle, este. Panchito. Panchito、eh, o Faritos, que es otra marca de cigarros. No, no, no sé, no me acuerdo. No, neta, no me acuerdo. Pero bueno, pierde a su hermano ahí, que es, es, esa es la gran tragedia que t i e n e que soportar. Y el robot queda hecho a nicos. O sea, de hecho, hay una escena que, que, que es, el, es un póster que está en espectaculares que se ve. Híjoles, o sea, impresionante. Y de veras sientes el. Es un robot y de verdad te da lástima. s e s i e n t e el dolor de cómo está. Y te da la idea de que las peleas de verdad son brutales. Brutales, dudo. O sea, están. Y, y se ve el. el... <ríe> Saludos, Spike. Este, se ve el, el daño que recibe. y Dices, si esta cosota lo dañó así, ¿qué me espera a mí, no? Y también, o sea, la justa dimensión al riesgo en el que los, los pilotos de los Jaeger se ponían cada vez que salían en campo. Sí, sí, exactamente. O sea, verdad, eran verdaderos héroes en ese sentido, ¿no? Algo que también me gustó mucho es cómo llegamos a la creación de los Jaegers a, a través de, de diferentes ensayos y errores. Y esa, esa regla de que tenían que ser dos. Porque un solo enlace, pues, tu cerebro quedaba, hecho, quedaba frito, ¿no? Esa parte me gustó mucho. Y, y lástima que no la retomaron con, con un detalle con, con el personaje de Idris Elba, ¿no? Que ahorita lo vamos a hablar un poquito más adelante. A mí, un personaje que me gustó mucho, cómo se desarrolló, pero. Pues no sé, siento que sí le faltó un poquito. Fue a Mako. Y ya, lo que sí me sobró es a s escenas de Kung Fu. Para mí estuvieron totalmente <ríe> extras. Ah, esas escenas donde supone que b e í a n c i eran más o menos compatibles, ¿no?、Eh, es donde yo no entiendo. Y de verdad, o sea, porque ahí sí como que le dieron un poquito en la torre z o l ó g i c a pero bueno. Si se trata de que entre dos tienen que pilotear un, un Jaeger, pues ¿por qué ponerlos a pelear? Yo digo que hubiera estado mejor. Ponerlos a bailar salsa, baile de salón, videojuegos, ...este... un partido de fútbol. Es más, si quieren ponerlos a pelear, ¿por qué no dos contra dos? Ándale, exacto, pues sí. O sea, a ver ustedes dos contra estos dos y c o o r d i n e n s e Porque sea, peleándose uno contra el otro. O sea, a ver, si yo le doy un caratazo a la derecha y el otro me lo bloquea a la izquierda, ¿dónde está la coordinación? No lo estamos haciendo al mismo tiempo. Y se supone que teníamos que hacer las mismas poses de Ultraman para poder este, golpear al Kaijun, n o Sí, se、ah, mira, un ejercicio de coordinación interesante. Agárrense un videojuego de pelea y que uno maneje el stick para mover al personaje y el otro el golpe. Vamos a ver qué tan fregones son. Exacto, ándale, eso hubiera podido funcionar un poquito mejor porque. Más bien la, la escena fue, y, y perdón, pero. Ahí sí, como que el memo se vio demasiado <risa> chistoso con, ese, con esa idea, pero. ¿Tenemos una japonesa? Pues, ay, que oriental, pues hay que ponerla que sea experta en artes marciales. ¿Por qué no, verdad? Ya, ya, ya es canon. <risa> así, así no sepa nada de. Así sea un oficinista japonés, seguramente ha de saber karate, ¿no? Pero mira, ¿sabes qué funciona? Si a mí alguna persona este, oriental, algún, una persona japonesa, por ejemplo,、eh, le empiezo a echar bronca y me saque con dos poses de karate, aunque él no sepa nada, lo siento, ya me amedrentó, ¿eh? <risa> Aunque no sepa nada, pero te haga la grulla, ya, ya valiste, ¿no? Sí, yo, yo mejor corro, no, voy a, no vaya haciendo. <risa> no sé, y a c u z a también, pero bueno. Sí, esas, esas escenas, como que te digo, sí estuvieron un poquito de más. Conocemos el pasado de Mako, que la niñita que l a hace de, de Mako, de, de, de, así de, de chiquita. Qué buena actriz la niña, ¿eh? De, de veras que te da una angustia la niña. O sea, y ese sueño, slash, recuerdo que tenía. Este, cuando compartió un enlace con Raleigh, daba miedo. El c a i j u ese que era como un tipo este, cangrejito crustáceo, ahí está, Sebastián, ¿no? o crustáceo,、sí. eh, digamos de Sebastián. Este, cuando Sebastián lo, la perseguía, qué miedo daba el condenado c a i j u La verdad es que sí, es una escena muy angustiosa porque lo ves desde la perspectiva de una niñita pequeña que en todo momento pues, tiene que voltear hacia arriba. Oiga, todos volteamos hacia arriba viendo los c a i o u s pero más una niñita. Y lo ves y ves las tenazas que se acercan a ti. De verdad es que esa niña d mis respetos. Yo digo pobre, pobrecita porque. Guillermo del Toro no, otra película cuando este, salió. La de. ¿eh, cuál? ¿El c u á l espinazo del diablo? Muy buena película, coproducción española este, americana, ¿no?、Uh -huh. Sí, exacto. Bueno, en esa, pues, trabajó con muchos niños. Y tenía que, pues casi, que e s traumarlos para que de verdad sintieran miedo y actuaran bien las escenas. Al grado de que con unos tuvo que disculpar y tuvo que comprar un PlayStation o ¿no? algo así, ¿no? Sí, en palabras de, de Memo, es un dolor en el trasero tener que, que trabajar con niños cuando se está actuando, ¿eh? En sus palabras de Memo,、bueno, que quede muy claro. En sus palabras dice cosas mucho más feas. s í que no, no digamos aquí, pero bueno. Sí, eh, eh, este podcast pues sí, tiene cierto Este, pues, e c i respeto, t o r ¿no? O s e A、sí. a veces, de, de vez en cuando, se nos sale una pela, de, pero es muy poquita. Y no, esas palabras de memo sí están un poquito feas. Pues sí, se le sale lo mexicanón de repente, ¿no? Y a este niño yo creo que también le tocó, ¿eh? Porque qué buena actriz. De verdad es que sí te da esa sensación de miedo, ¿no? Y me encantaba ese, ese gimmick de lo del zapatito, ¿no? De que había perdido su zapato y lo recupera. Se me hace tan de un niño chiquito. e o s sea, es que se me caía mi zapato, mamá. O sea, es, es como. Es lo, es, es lo importante para ella, ¿no? Exacto, es, es que. A, aquí no era niño y, y, o sea, ya pensándolo bien luego las tonterías que hizo uno de chamaco, ¿no? A mí de niño una, algo que me, me, angustia, me angustiaba muchísimo y, y no sé, es lo, algo que comparto con Mako Mori y con esa, con esa parte. Yo creo que Memo también lo tenía. Es que, digo, nosotros, mi hermano y yo, no crecimos en un ambiente acomodado, la verdad es que no. Medi, clase media-media, a veces media-baja, a Eh, y las posiciones materiales que teníamos de pequeños、pues、eran muy preciadas, no tanto porque, porque las consideráramos valiosas o algo así, sino porque el, por el esfuerzo que sabíamos que le ponían nuestros papás y por el cuidado que nosotros teníamos que tener. Cuando se me llegaba a perder algo, o sea, cuando se me olvidaba alguna, por ejemplo, prenda de ropa en la escuela, yo sufría la gota gorda. De verdad, o sea, y, esa era, y, y yo creo que es algo que Memo, siendo también mexicano de Guadalajara, yo creo que le tocó en su momento y lo plasmó tan bien que sientes verdadera simpatía por m a k o m o r i De que perdió su s zapato y se sentía terrible, de que ya lo y, y se alegra de encontrarlo, ¿no? Yo creo que de ahí nos viene también el q u e cuidar nuestros libros, cómics y todo, porque pues no teníamos y pues es, cuídalos, ¿no? Porque, ¿no? O sea, creo que eso, s、pues, e valoran las cosas c u a n d o t e cuestan trabajo, la verdad, ¿no? Y, y a Mako Mori le costó tanto trabajo ese zapato que el trabajo que le costó es que le persigue un c a i j u ¡No más! ¡Nada más! Así de fácil. Y a m í me encanta que quien la l l e g a a salvar, o sea, como que eso sí estuvo muy cantadito toda la película, ¿no? De que este Heimdall, bueno, Idris Elba, este. Es que no me acuerdo del p i c h e personaje, pero bueno, es, no me puedo acordar del personaje, pero bueno, este. A ver, búscale, porque honestamente <risa> decirle al pobre Heimdall, Heimdall, pues no sé. Pero. Pues, toda la durante buena parte de la película、pues、hay un secreto y trata de ser el héroe rudo y que es el general así, mandón, etc. Dije, no, tiene algo que ver con la niña. ¿La salvó de algo? ¿O es su papá realmente? O no sé, algo así, ¿no? Sí, su papá y sale tan japonesa. En fin, este, el personaje se llama Stalker Pentecost. Stalker Pentecost. ¿Stalker? Stalker. Ah, no, Stalker, ¿verdad? No, no, no, no. no q u é pasa? m u y japonés, pero no tanto. j a j a j a Eh, sí, es. es... Sí, muy... Esa es otra cosa de Pacific Rim. Hay algunas cosas que la verdad son muy predecibles. Sobre todo cuando ya viste televisión alguna vez en tu vida. O sea, si así de predecibles son, pero ¿saben qué? Ok, se las paso. Porque hay otras cosas que uno no las ve venir. Y hay otras cosas que de verdad te sorprenden. Si no ves los trailers, porque si los viste, pues ya.、Ah, a ver los trailers, eso es de los peores errores que alguien puede hacer si uno realmente quiere ver, tiene interés en ver una película y sorprenderse. Yo creo que por eso luego la gente habla tanto en el cine también. Ah, pues ya la vi, ¿no? Ya, ya más o menos sé por dónde va. Sí, a, a, al rato, a unos m i n u t i t o s les contaremos por ahí una anécdota. Pero bueno, continuando con, con esto de Pacific Rim y con la trama,、eh, pues digamos que, como les mencionamos, llegar,、eh, cuando nosotros llegamos a la historia, ya se iba perdiendo. Y los gobiernos del mundo, como que le estaban retirando el apoyo a, a, a los j a g e r por alguna razón. Y estaban mejor empezando a construir una especie de barrera defensiva, por alguna razón. Y que con la condenada barrera defensiva era una masa de acero y concreto. Que, pues, la verdad, a un Caillu es como decirle: este, Mira, aquí te voy a poner este papel este, cebolla. cebolla protector. Por favor, no lo rompas. <risa> a ver, exacto. Si el Caillu se d e s t r u í a e n ciudades un día así y el otro también, ¿qué, ¿con qué vas a reforzar el muro? ¿Con Adamantium o con qué carambas? ¿No? Y mira, y esa t es una parte, o sea, es una parte importante de la película, pero que la verdad, ahí sí siento que le fallé un poquito porque no la entendí muy bien. Y no, le entendí, no es que en la g e n t no la haya entendido porque soy de corto entender, sino porque de veras me quedé de. O sea, ¿cómo? Se supone que、eh, Idris Elba, bueno, Stacker,、eh, su, como que le, le dan un, un ultimátum de, ¿sabes qué tienes tanto tiempo para.? De, Tanto tiempo te queda para utilizar a los Jaeger y de aquí en adelante pues, ya se acabó este asunto. Y es de ahí donde comienza realmente la película: que él hace este esfuerzo por conseguirse los pilotos, conseguirse los Jaegers que pueda y tratar de hacer una última ofensiva contra, contra los Kaijus. Pero bueno, el asunto es este: ¿por como que e qué le iban a quitar el apoyo los, los gobiernos del mundo al programa Jaeger? Si bien o mal, seguía siendo un éxito, a lo mejor ya no tanto como en otros años, pero seguía siendo, siendo la mejor alternativa para pelear contra los Kaiju. Si realmente le hubieran querido dar un poco más de explicación, aunque también era alargar la película, pues no sé, poner el, el asunto de que un poquito de lucha de clases, de clases, que es más o menos lo que se vio en, en algunos momentos de la película, en el que、pues、ya la, la, las cabezas del mundo, los grandes poderosos, este, un momentito, otra, otra llamada, permítanme. Ay, ya, sorry, de veras que ay, nos han estado llamando mucho en, estos, en estas horas, quién sabe por qué.、Eh, ah, bueno, les decía que si querían、eh, alargar un poquito la película y darle un poquito más de explicación a ese asunto, pues bueno, sí se, sí se explicó como que、ah, había descontento social de pues, por qué están haciendo este muro y dejándonos abandonados. Pues no sé, meterse un poquito más en eso y, y explotar más el, el argumento de la gran debilidad humana, ¿no? Su, su, su inacabable codicia. Pues sí, fíjate que s、sí、i hubiera sido darle un poco más, incluso hasta otro tono a la película, ¿eh? O sea, que no necesariamente tenía que tener, porque volvemos a lo mismo. Es una película que trata de ser un divertimento, un entretenimiento de robots gigantes contra monstruos gigantes, ¿no? Pero sí es bastante tonto querer detenerlos con un muro. Hasta los propios, este, albañiles estaban de, cuando vieron que ya tiraron el muro en Sydney, ¿y para qué hacemos esto? Claro, es obvio, o sea, si vieron que no, que desde el primer momento no solo no funciona, sino que falla miserablemente, pues y p a r qué le seguimos. Y que curiosamente Striker y Rika andaban allá en Sídney y. Ah, estábamos acá y lo logramos detener. Ah, ¿no les da una idea de como que por dónde tiene que irse el dinero? Que bueno, hay que recordar que Striker y Rika, este, este, este Jaeger australiano, protegía las costas de Australia. Y, y de incluso lo m e a s e el piloto, este, este Hutchins, ¿cómo sé que se llame? <risa> Lo, eh, lo menciona a, a las cámaras como que en su entrevista, ¿no? De, eh, eh, el programa Jäger no, no es que no funcione por, lo, por los Jägers, sino por los pilotos. Aquí está la prueba de que sí podemos y no sé qué, o sea. Sí, o sea, consigan mejores pilotos, ¿no? Sí, siga, consigan mejores pilotos y, y ya vieron que Striker es, es la mera onda, si funciona, si jala.、Pues, Le vamos a seguir dando, en fin. Que la hay algo también que me encantaba y es que los Jägers van mejorando. O sea, de lo, del primer Jäger hasta Striker y r i c k que era como el modelo más. Este, pues, el s t e pues mejor, el más pelotudo, pues había, este, había muchas diferencias, ¿no? Se supone que del primer, la generación 1 era, era Cherno Alpha, ¿no? Ah, sí, vamos a entrar ya un poquito más a, a los Jaegers, a la parte interesante de la película. Sí, esa parte de que, pues, como todo lo que hacemos nosotros los seres humanos, pues tratamos de mejorarlo. Las primeras generaciones de Jaegers, y se ve en el diseño, por ejemplo, de Cherno Alpha, este Jaeger que protegía las costas rusas, muy. Pues muy crudo, muy, muy, este,、pues、muy、austero. hecho, muy austero, muy hecho para lo que es, para dar de golpes y duros. Pues es, es la versión, la primera versión, la, la generación 1 de los Jaegers, y estaban fijitos y todo.、Eh, la, por ejemplo, Gypsy Danger, la primera vez que sale, es un, él es su generación 3, así que pues, pues es como que la tercera versión, y ya estaban mucho más, más marketeables,、eh, Tenían una fisionomía más humana para hacerlos un poco más este, Atractivo. atractivos al público y, y con mejoras en su armamento. Y Striker y Eureka era, la, era el único j ä g e r que se hizo de la generación 5. Mucho más rápido, más veloz, más ágil,、eh, más manejable, con, más, con mejor armamento. Y se notaba porque era la verdad el más poderoso. Y este, el que era un modelo como único era Crimson Typhoon, ¿no? Sí, porque le utilizaba trillizos. No me acuerdo qué generación decían que era, no me acuerdo si lo dijeron de hecho. Pero como, era, como utilizaban trillizos, este, pues sí, era un modelo muy, muy particular de, de los chinos. Y tenía tres brazos. Y tenía tres brazos.、Y、era inútil. Como pocas, como pocas cosas. Inútil, inútil como, como, como pezones en armadura. Sí, ¿eh? Alquilmero, este, ok. No, es que sí, o sea, el, el tercer brazo sirvió para dos cosas, ¿no? O sea, realmente se v e í a muy bonito. Se veía muy espectacular y mucha acrobacia, muy c i r c u e Soleil, pero pues ya. Es como los Juegos Olímpicos chinos. Como su inauguración, ¿no? Muy bonita, muy bonita, pero pues ya. Y me quedo más con la inauguración, la última de 2 0 1 2 Sí, fue el año pasado, en 2012. Ah, no, buenísima, esa, esa sí me encantó, con música este, inglesa, estuvo de, de lujo. No, pues es que es por eso. Y bueno, volviendo a esto de los Jaegers, pues ahí tienen a los grandes protagonistas realmente, a los j a e g e r y pues sus、eh, pues sus detallitos, ¿no? Que van mejorando las versiones, van mejorando su armamento, va van siendo otra cosa, estos, estos robotototes. Algo、claro、que yo no, no me quedó muy claro, a ver, entonces, no sé si tú lo entendiste. Este Striker Urika se supone que tenía como detalle que era totalmente digital, o algo así decían, ¿no? Y que el otro era、uh -huh. nuclear, este Gypsy Danger. Pero que, en cierta forma, el ser totalmente digital o algo así a Striker Rico le volvía como más débil o tenía un. O sea, era más vulnerable a un ataque a un EMP, ¿no? Bueno, sí, sí. O sea, le decían digital y pues sí, o sea.、Um, como que tenía más componentes eléctricos. Pues sí, como que, es para que veas, como que dije. Pues yo las veo muy iguales, o sea, salvo que otro trae un reactor nuclear por dentro, ¿no? Pero fuera de eso, no, no, no noté exactamente a qué se referían con eso. Pero, una de, otra de las fallas de, de Pacific Rim, pero pues, eh, ok, no está bien. Pues sí, o sea, lo, lo intentan, ¿no? A lo mejor lo podría entender de que tal vez el reactor le da poder autónomo a, a, este, a Gypsy Danger y Striker y e u r i k a pues no tiene un reactor, o sea, no, no ten, tal vez su fuente de energía no es tan. Difícil, no es tan fácil de apagar, no tan difícil de apagar como pues, un reactor. Lo, es difícil que deje de generar energía, ¿no? Sí, a ver, pon,、eh, pícale l o v e pues no, ¿verdad? <risa> <risa>、eh, digo, cosas buenas que hace Pacific Rim, que la verdad sí se、sí、hizo n varias. La dirección es muy buena. O sea,. Le, Está bien planada, tiene un pacing fantástico. O sea, el, el, no sientes que se te vaya lenta la película. Hay momentos que le rompen un poquito el, el ritmo, pero son poquitos los, los, estos momentos. Y en general se te va muy, muy rápida. Está muy divertida, es muy entretenida. Las tomas son espectaculares.、Eh, hasta el 3D. ¿eh? Sí, hasta en 3D, la vimos en 3D, eso acaba de mencionarlo. Se ve bastante, incluso en, en 3D se ve bastante bien. Se disfruta mucho a pesar de todo esto. Eh, otra cosa de las que sí hacen bien es que, como dignifican el género Kaiju,、eh? sí. le dan c otra m o o que le dan otra perspectiva, le dan esa, esa sensación de lucha humana.、Eh, el hecho de que los Jaeger sean, s no, no exactamente débiles, pero sean vulnerables ante los ataques de, de los Kaiju, te da esa sensación de que, bueno, ya, ya no sabes qué, qué, qué exactamente qué va a pasar. No, y los Kaiju también evolucionaban, eso me encantaba. Me encantaba que fueron. Eran este, generación 1, 2, o. Categoría, ¿no? Categoría 1, 2, 3, 4. Hasta la 5, que nada más hubo uno, o ¿no? Exacto. Y Incluso se maneja un poquito con este Sheldon Cooper, o como se llama ese cuate. Que,、um, él, trata, él matemáticamente iba prediciendo cómo, se iban a, cómo era el comportamiento de los ataques Kaiju. Que cada vez eran más complejos y más letales. Eso estaba padre porque. Sí, seguían、sí, una lógica. Los Kayus i eran animales, pero los mandaban otros seres conscientes. Ahí sí.、Eh, que, una vez más, como les digo, o sea, totalmente la tónica de Godzilla. Estos sí t eran n n í a e inteligentes, tenían su motivación. Y mandaban a los Kayus i para hacer su misión, nada más. Por ejemplo, los Kayus i empezaron y e n d o de uno por uno, luego ya iban en pares. De repente ya eran tres. Y el último k a i y u era una cosototototota. Sí, el condenado desgraciado ese no terminaba de salir del, de la condenada brecha, pero bueno. Y ahí, curiosamente, ¿quién se enfrenta al Kaiju Generación 5? Striker y u r i k a la versión 5 de los Jaeger. Y de esa forma sí lo derrota, ¿no? Sí, es e r él es quien le da batalla. O sea, ya al final, si, si bien recuerdan que pues,、eh, tiene que llevarse un cuerpo de Kaiju para cerrar la, la brecha, en el mero final, ok, sí lo hace Gypsy Danger. Pero quien, quien les da batalla, no solo a ese, sino a otro al mismo tiempo. Es Striker y u r i k a la generación 5. Piloteada por el, el veterano. Por el propio este, Stacker, ¿no? Sí, por Idris Elba y el chamaco. Que una vez más, la, lo, este, las, los elementos clásicos de una historia japonesa. Pareciera que el más débil siempre va a perder porque pues, normalmente es lo que pasa, ¿no? En un encuentro, por ejemplo, de box, el que está más ñango pues le van a poner en la torre. Pero es algo, es algo muy recurrente en las historias japonesas. Que. A base de fuerza de voluntad y entrenamiento y, y un poquito de suerte, y elevar tu cosmos al siguiente nivel. Ándale, sí, a, a, a este, despertar el séptimo sentido, este, ser de, subir de nivel de Super Saiyajin, etcétera, etcétera. Meterle Scrandes r a las cosas. Terminas de alguna manera derrotando a un oponente mucho más poderoso que tú. Es a es donde、eh, entra la lógica y no de que el héroe al final de cuentas sea este, Gypsy Danger. Que es un modelo anterior, sí, que sí lo mejoraron, pero volvemos a lo mismo. Es más la habilidad del piloto, la, este, la conjunción entre estas dos mentes de los pilotos, Mako y r a l e i g que es lo que lo hace que funcione y, y funcione mejor, ¿no? Exacto.、Eh, hay, por ejemplo, h a yo y sé de personas que se. No, no es que se hayan quejado, pero tienen ese comentario de que. Oye, pero si este no era el más fuerte, pues ¿por qué termina echándoselo? Convencionalismo japonés, que nunca has visto una historia japonesa,、eh? a m a s i n g e r ¿no? m a s i n g e r lo tranqueteaban a cada rato. Este, no volaba. <ríe> y su mejor estrategia era a g a r r a r l a s boobies a Afrodita para volar. ¿Es en serio? Busquen el capítulo, así es un CD. <ríe> y la verdad es que es tremendamente épico. Así como son, es muy épico. Yo me emocioné mucho cuando lo vi. Y hasta que le ponen el Scrander, que el Scrander era las alas de m a s i n g e r Aquí eso nos faltó.、Y、dije, ¡ay! Nomás faltaba que le pusieran alas cuando. Hay un momento que en el t r á i l e r dices que se ve.、Sí. Y dije, no, qué bueno, que no vi el t r á i l e r Porque te acordarás mi reacción. Hay una parte en la que un, un <risa> Kaiju se enfrenta a, a Gypsy Danger. Este, creo que es en Hong Kong. Ah, que eso también está padre. No fueron a destruir Nueva、sí. York. Ni Japón. Ni Japón. O sea, se tomaron la molestia de irse a otros lados, ¿no? Y en, en esa pelea, este Kaiju ya le habían cortado, creo que la cola. La cola. Con, un, este, con un rayo frío. Bueno, no, no. Con, era este. <risa> Bueno, había le habían congelado con el, digamos, el congelante que tenía Gypsy, Gypsy Danger. Que vamos, eran los vientos huracanados de Massinger, por favor, r ¿no? Gypsy Danger era Massinger. Básicamente era Massinger. Tenía un rayo en el pecho. Bueno, ok. <risa> los rayos fotónicos. Y tenía, este, unos cohetes en los codos para que golpeara más fuerte. Pues, ¿Eran qué? Los... los puños atómicos. Y era atómico. Y, y era atómico. O sea, es Massinger. ¿Por cómo l、no、e va a gustar? Pero bueno. En esa escena, sí, corte, corte. ¿cortamos un momento, por favor? Perdón, perdón, perdón, pero es que sí, nos han interru estado interrumpiendo bastante. Mil disculpas, pero para ustedes es transparente, no se preocupe. n Pero bueno, decíamos que es esa parte en la que está peleando, que e s Messenger básicamente, está peleando contra, digamos, de r o d a n porque le salen alas de repente al callo y mi reacción, ¿cuál fue? No, ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¡Holy shit! <risa> Yo, la, la verdad, mi, mi reacción fue, fue llevarme la mano en la frente, a como que, ay, ahora, ¿qué otra cosa nos puede pasar? Yo así la estaba sufriendo en esa pelea. Es que de veras, ya no le habrías venido porque pues, le echaban ganas los j a g e r s sea, sí te transmití la sensación de que, pues vamos perdiendo y le estamos echando ganas, pero pues, no nos sale. Y de repente, ya vuelan, ya vuelan, no, ya olvídate, ¿no? Ya me retiro, bye, e n o Pero, eh, pero, siempre tenemos algunas bajo la manga. En este caso, Gypsy tenía una de las armas que se van a hacer icónicas, creo yo, eh, eh, en, en todo este asunto: la Chainsword. Chainsword. Una espada hecha de sierra. O sea, ¡ah! ¡qué, qué mejor! Y es una clara referencia. Evangelion se acuerda n de esos cuchillitos chistosos que tenían los Evas. Bueno, de ahí va, ¿eh? Que bueno, este memo dice que nunca ha visto Evangelion, ¿eh? ¿Ah? dice que nunca ha visto Evangelion. ¡Qué curioso, pero! A lo mejor yo creo que muchos de sus diseñadores y o creo que sí, ¿eh? A mí yo no sabía. Sí, yo creo que por ahí alguien les echó, yo vamos a meter esto. Bueno. <risa> pues sí, o sea, y funciona. Y funciona muy bien, ¿no?、Eh, y bueno, todo este ambiente de, de Pacific r i m esa pelea, por ejemplo, cuando se registra el primer doble evento, que era cuando salen dos, dos c a i l l u de la brecha, y que pues no les queda de otra más que mandar a, a dos pilotos. A pesar de que ya tenían su plan para l o que querían era una última ofensiva, lanzar una última ofensiva para cerrar la brecha. Creo que okay, eso es, una, es algo bastante lógico, que nunca les había salido, pero pues, hay que intentarlo al menos una última vez. Y ya nos van a retirar, pues ya que nos quedan. ¿no? Cuando salen estos dos, Callu, y que no le queda ninguna otra opción más que desplegar a dos Jaeger de manera simultánea para enfrentárseles, y es yo creo que el punto más, de los más altos en la película. Sí, porque ahí es de, pues hay que echar toda la carne al asador, ya no nos queda nada, ya estamos desesperados, pues dale, o sea, ya, ya no hay para más. Pero me encantó la parte, y eso se me hizo muy. Me recordó a Starship Troopers, cuando logran conectarse al cerebro o al cacho de cerebro de un Kaiju para sacar información. Dije, luego luego pensé, Starship Troopers. Claro, si no han visto esa película, veanla, es, es de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Muy, a mí me gusta, muy buena. Y esto es, parte de, es también un libro,、eh, por cierto. Ah, sí, también es un libro. Sí, este ya tiene varios años el libro de clásicos de ciencia ficción. No lo he conseguido, luego por ahí lo compro. Mira nada más. Y también cuenta como película de monstruo gigante, ¿no? Porque sí eran. Sí, claro, había unos insectos que eran enormes. Y había uno que era un cerebro. Un insecto cerebro. Y, es, y se conectan a él a través de un telépata. Pues bueno, aquí hacen algo parecido, ¿no? Y que aquí, pues de hecho, mandan a. Leonard, digámosle así, a, este, a conseguir un, pues, más piezas de cerebro para buscar más información. Y entra uno de los personajes más divertidos de la película, que es r o n p e r l m a n ¿no? O sea, es Hellboy. ¿Cómo se llama el personaje de r o n p e r l m a n Él es Lichao, digo, Hannibal Chao. Él es Lichao. <risa> Hannibal Chao. De verdad es que. Yo creo que la verdad se ha de haber divertido como enano ¿eh? en hacer ese personaje, porque era un cliché andando el tipo. Y se ve que, que Memo, pues, fue así de: Pues ven, vamos a echar relajo, ¿no? Y, y, y Romperman se ve que le sigue el juego. Le dijo: Sí, ahora le vamos. Y hay, hay, por cierto, un comercial en YouTube, un comercial falso, <risa> en la cual vemos su negocio, ¿no? De su negocio de, hecho a, de productos hechos a base de Kaiju w a c a l a Pero es que, una vez más, este, establecido en Hong Kong, en China, pues, por supuesto que iba a poder vender suplementos alimenticios a base de Kaiju. Así son los, los chinos, perdón, o sea. Que me perdonen, pero así son, te compran cada tontería. ¿Y te acuerdas que forman una religión en base a los callos? También era de, era de esperarse. No sé por qué no presentan, más bien es u n Estados Unidos. Hubiera,、eh, hubieran sido los primeritos. Sí, hubieran hecho así, como que. No, los cientólogos ahí de no, olvídate, ¿no?、Y、ya tenían、ah, la prueba que estaban buscando, ¿no? Sí,、si、Hanu regresa, ¿o cómo se llama? ¿Shemu? No, Shamu. No, Shemu. ¿Quién es Hanu? Hanu, no tengo idea, pero. Es de alguna franquicia por ahí también. ¿eh? Un extraterrestre fregón de alguna franquicia. Estoy casi seguro. Pero no, los científicos creen en Shamu. No, Shemu. No o s h e n u no sé. O sea, no sé si creen en la ballena o en qué, pero、eh, <risa> algo así es. Sí, bueno.、Eh, pero sí, es de esas cositas de Pacific Rim que hacen muy bien. Como que dar、um, la. Lo, lo mucho que cambió el mundo a, la raíz, a raíz de la llegada de los Kaiju. Sí, había un templo tipo sintoísta que era a base de un cráneo de cayu. Se me hizo un. No, no, no. O sea, eso se me, hizo, se me hizo genial. Y aparte, ese, esa escenita donde era ese Hong Kong, ese barrio chino medio rarito, me recuerdo mucho a cosas como Hellboy 2. Que ahí, ahí, como que sacaron ese tipo de escenas. Como que se, se nota mucho la mano del director ahí, ¿no? Sí, claro. Este, Memo tiene esa, esa predilección por hacer este, muchas cosas. Extrañas, raras a nuestros ojos. Y pues, ya la parte final, este, ¿cómo este, logran derrotar o acabar con la amenaza c a i l o u Pues sí tiene sentido, porque ya la habían intentado, no le salió, pero ya con más información, pues ya les habría una forma de que le saliera mejor. Lo que sí sentía l g o forzado es cómo la logró librar.、Eh. O sea, como que estabas en un ambiente tan extraño y alienígena que, pues ¿cómo pues lograste salir de la brecha así tan rápido, no? Sí, sí, ese es, ese es, de hecho ese es mi gran problema. Bueno, tengo grandes problemas, el de la lucha de clases y ese. Ese es mi gran problema con la película. Pero, ay, bueno, supongo que le doy un pase gratis, ¿no? Ok. ¿Sabes también cuál es el otro punto que dije y que, que lo platicamos al ser de la película que lo desaprovecharon un poquito? El que estaba enfermo este,、eh, este, este Stacker. Sí, de que、uh, de, tomaba unas pastillitas para quien sabe qué y le salía sangrita de la nariz y demás.、B、platica, carnal, ¿de qué se trataba tu, tu idea? Porque la verdad se me hacía muy buena. Es que ya l o habíamos establecido. En la primera parte de la película, cuando es los, son los flashbacks, h a b í a m o s a un soldado, o a, a un piloto de un protomeca, de un, este, de, de un Jaeger primerizo, que le sangraba la, la nariz, o sea, de, por daño cerebral, por haber estado manejando el. El m e c a pues, este, solito, ¿no? Y ya después establecieron que tenían que ser d e a dos... Durante esa parte de la película en la que yo vi que a este Stacker le sangraba la nariz y tomaba pastillas, dije, a lo mejor es un, uno de los primeros pilotos que está dañado, de,、eh, tiene daño cerebral por eso. Y más lo reafirmé cuando estaban en el, en el flashback con Mako, de chiquita, que él sale él solo. Del, del, del Jaeger. O sea, se entiende que su compañero había muerto, pero dije: Bueno, a lo mejor lo hubieran podido justificar que se estaba muriendo de eso y no de cáncer. Que dije: Pues de dónde salió eso, ¿no? Sí, eso de que comenta de, de que、oh, lo, nos tomó 14 meses de desarrollar, solamente 14 meses de desarrollar el primer, la, la primera ofensiva Jaeger y no, no se nos había ocurrido ponerle protección antirradioactiva. De verdad, en 14 meses a nadie se le ocurrió eso. Sí, eso también de, O sea, no es como que. No, no te metes a tomar ni rayos X sin tu batita, o sea. O sea, despide a tus ingenieros, hijo, de veras. Si, si eso no se les ocurrió, ojalá los hayas despedido sin indemnización. Por eso íbamos perdiendo también, yo creo, ¿no? <risa> sí, no, te, no te, yo viéndolo bien, no teníamos oportunidad con ese tipo de cosas. Y ya, que, ya la verdad es que al final, la parte en la que ya la libramos y aparentemente nos libramos de la amenaza c a y l u Se da a entender que, que esa comunión cerebral, sentimental entre Mako y Raleigh, pues puede darse para para más. Pero me encanta que no, se, no caen en, el, en, en lo fácil, que es simplemente de, ah, pues son pareja, pues bésense, ¿no? O sea, y, y este, ya está la relación amorosa, ¿no? O sea, como que ante todo son soldados, ¿no? Y tenían una misión. Como que esa parte me gustó mucho. O sea, como, como que no lo, no lo forzaron porque tenía que ser así, ¿no? Compartían, en, en ciertos momentos, compartían una solamente y ni así sacaron el beso de la nada, ¿verdad, Lois Lane? Sí, o sea, aquí aún así, te, o sea, tuvieron esa atención a los detalles, ¿no? A ese detalle de que, pues, lo que más les importaba era eso, o sea, ya la libramos, ya logramos derrotarlos, o sea, ya, uff, ¿no? O sea, ya no, no era tan. No era necesario, no necesitábamos ver ese momento, si hubiera llegado, pues, no, ok, pero no era necesario y no se enfocaron en ello. Sí, de hecho, eso, de hecho, yo digo que si hubiera pasado así, como que, ah, por favor, no, ¿cómo se les ocurrió? Como no lo hicieron, la verdad me, me encantó. De verdad, ese asunto me gustó, no lo forzaron en ningún momento.、Eh, y, y, no、es, y como que te dan ahí nada más el puro hint, ¿no? De que, ah, a lo mejor podrían tener una relación de pareja, pero, pues más que otra cosa, pues son más que amigos, porque compartieron una mente, eran pilotos j ä e g e r que es algo más especial todavía. Y sí, o sea, que tomamos en cuenta ese enlace también era para entre hermanos, padres e hijos. O sea, era como que más universal la cosa, ¿no? Sí, exacto. Y l es algo que lo hace aún más profundo. O sea, imagínate. ¿no? Eso está, está padre también. Y pues en general, creo que, pues,、eh, como comentarios finales, carnal, ¿tú nos recomiendas ver Pacific r i m Yo les veo, yo les recomiendo mucho ver Pacific r i m Es muy divertida, es muy entretenida, es muy espectacular. Y el detalle que me encanta de Pacific r i m es que es una película autocontenida. Ahí se acaba el asunto. En el final de la película cierran la brecha y todos los, de una u otra manera todos los Jaegers son destruidos. Ya no hay para más. Exacto, o sea, no dudo que por el éxito financiero, no sé cómo le e s t á yendo en taquilla, no tengo idea, pero a lo mejor si le está yendo bien, seguro van a querer hacer algo. Si yo estuviera de lado, o sea, si de mí estuviera, yo diría, ok, hagamos una precuela o desarrollemos más ese mundo para atrás, pero ya no para adelante. Exacto, y es que como nos lo presentó Memo, como esta h s t o nos la presentó Memo,、eh, es, es de, da una, una historia muy rica para sacarle provecho, pero desde donde estamos, para atrás nada más. Pues,、eh, se me ocurre, por ejemplo, hacer por ahí una, alguna otra película, algunos libritos, ahí puede haber cómics muy interesantes donde se desarrolle más ese mundo tan extraño que había quedado a, a partir de los Kaiju. Que por eso, hablando de cómics, sí hay una adaptación. Este, de, que por cierto es una editorial, no sé si sea per se la editorial, pero es Legendary Comics. Que es、eh, como, bueno, bueno de, no sé si e a subsidiaria, submarca, no sé qué. De Legendary Pictures, que es la que produjo, por ejemplo, The Dark Knight The d a Returns, k Knight r The Dark Knight Rises, perdón, o, o Man of Steel. Este, ahora producen también c ó m i c s o no sé si alguien se los d i s t r i b u y e no tengo idea. Pero lo que h i s t e es que la portada de ese número, que es precisamente pre como una precuela, un one shot, es de Alex Ross, dibujando callos. Fíjate que Alex Rock a mí sí se me hace muy apropiado para ese tipo de de, de de historias. Entonces, pues imagínate, como que sí está rico el universo para hacer ese tipo de cosas, pero c ó m o es tú para atrás, si ahorita me dijeran Pacific Rim 2, el regreso de los Kaijus, pues no sé, no, yo creo que no, no, no jala, ¿eh? Sí, no, no sé cómo lo tendría que manejar. Yo preferiría que no, yo preferiría que de verdad e s t e fuera al final y ya de ahí vámonos para atrás. Se pueden ser cosas muy interesantes, dejó, me, me dejó un mundo muy abierto y muy rico para eso. Hasta se me ocurre, no es una serie animada o algo así, o sea, se, se daría para mucho eso, ¿no?、Eh, hasta una serie de anime. O sea, la verdad está tan. Este. realizada con ese saborcito, que una serie de anime funcionaba, ¿no? Sí, claro, una serie de anime, este. a l g ú n manga, algún mangaka por ahí, seguramente puede ser algo bueno. ¿sí? Y bueno, mi, mi último comentario acerca de Pacific Rim: de verdad, denle una oportunidad. Si les gustan todos los asuntos de, de monstruos y r o bots gigantes, obviamente les va a gustar. Si no es lo suyo, de verdad, pues véanla como lo que es: o sea, para divertirse y nada más. No esperen mucho. Y yo lo que espero. Es que este tipo. Yo lo que, lo que siempre me pregunté es. Cuando vi de qué se trataba Pacific Rim. Es. Pues, ¿Por qué a alguien no se le había ocurrido antes? Y sabes que estoy tan satisfecho de que Memo, Memo lo haya hecho. De que se haya atrevido. De que a mí me dejó con un excelente sabor de boca. Y pues. Básicamente. Yo creo que es. es ahí está la, también la recomendación de la semana. Denle el chance. Ojalá que esta película. Le dé algo de legitimidad a las películas que h a que es todo un género, ok, es malísimo, pero es un género muy tradicionalista y muy divertido que da buenas horas de entretenimiento. Y hasta el propio, o sea, hay quien decía, ¿y qué pensarán los japoneses de esto? Pues Hideo Kojima, que él les e n c a r g o Hideo Kojima, creador de, de la trama de Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4 y lo que se le anexe, muy japonés, él, le encanta la idea, le encantó Pacific Rim. Dice, esto es lo que hubiera querido ver con un presupuesto de ese tamaño, ¿no? O sea, y, el, y vaya, lo dijo Hideo Kojima. O sea, hay, hay gente con esa sensibilidad japonesa que dice, pues sí, sí me funciona. O sea, y, y por supuesto que, que, que recomiendo que la vean. Yo también comparto tu opinión, creo que es muy disfrutable la película. Tiene, tiene huecos que ya los platicamos, tiene detalles que pudieron haber sido mejores, personajes que yo hubiera podido vivir perfectamente sin ellos. Pero en general la película está muy bien llevada. Y aunque los actores hacen lo que pueden con, con, este, con el guión, unos mejor que otros.、Eh, te digo, el, el titular se me hace X en la vida. Pero, por ejemplo, pero la verdad es que no, no, no los culpo a los guionistas. Las estrellas tenían que ser los robots gigantes y los monstruos gigantes. Es lo que queríamos ver. No como, por ejemplo, Transformers 3. Transformers 3 fue un chorro de trama con los humanitos que a mí me interesaba. Yo quería ver a, Meg, a, este, a Optimus Prime y a Megatron dándose de golpes. Punto. O sea, eso es lo, que, es lo que me querían vender, pues eso denme, ¿no? Y aquí es lo que nos dieron. Queríamos una película de monstruos gigantes contra robots gigantes, ahí está. Si le quieren ver una película que va a ganar un Oscar por la mejor, el mejor guión, no la van a encontrar. Definitivamente no. Tal vez una por los mejores efectos visuales, Esa probablemente sí. Que bueno, ya no lo tocamos tan a fondo, pero de efectos visuales. Obviamente casi todo es c g i porque pues, no había cómo hacer robots gigantes de verdad. Pero Memo siempre ha tenido la característica de que prefiere utilizar este, efectos prácticos. Hay muchos efectos prácticos en los trajes de los pilotos, en la habitación, en, en los escenarios. Hay muchísimos efectos prácticos que se ven increíbles. Que se le... le hay que darle mucho, mucho este, prestigio a Memo por eso. Que se mantiene fila su idea. Y pues no sé, ya casi n o vemos de eso, lástima. Pues sí, o sea, efectos prácticos valen mucho la pena y pues, por ahí hay proyectos interesantes con esa, con esa idea de, de efectos que no necesitan el CGI como tal, sino que se vayan a efectos más clásicos y que se siguen viendo muy reales, como el tiranosaurio de, de, de Jurassic Park, ¿no? Sí, esa cosa nos da e l viejazo y precisamente porque era una marioneta, ¿eh? Sí, era una marioneta gigantesca. <risa> Creada por. Stan Winston. paz descanse el señor Stan Winston. Sí, es, es, ese tipo de cosas que no pasan, no pasan de moda. Eh, pues bueno, ya para finalizar,、eh, Pacific Rim creo que es de las. Yo creo que es de, la, de los blockbusters del verano. Es la que más expectativa generó. Sobre todo porque es una, era una idea original. Entre comillas, original porque es una, una、no、trama ya gastada, pero bueno. Pero、eh, bueno, era, era original. Aquí en México yo creo que también generó mucha expectativa porque era de Memo. Y yo creo que Memo lo logró. ¿no? La verdad le salió al condenado. Vamos a ver. Este, en qué queda todo este asunto, pero yo sí pongo Pacific r i m como mi película favorita del verano hasta ahora, sin ninguna duda. Pues sí, la verdad coincido, sobre todo por la parte que dijiste que es original. O sea, sí, sí con ese enfoque y con esas bases, pero es un guión nuevo, no, es, no están adaptando nada, es una historia nueva que se le ocurrió a Memo y compañía, entonces,、eh, puntos por eso, ¿no? Y pues, carnal, muchísimas gracias por, este, por haberme acompañado nuevamente. A grabar este episodio del Café con mi Quero, porque era un tema que, que, me encanta, que me encantó que lo trataras conmigo, porque sé que tú eres también gran, gran, gran fan de, de los monstruos gigantes del Kaiju en general. Muchísimas gracias, carnal, este, y espero que pues, en próximos programas te tengamos de vuelta. Pues sí, bueno, ya quedamos con lo de, lo de Alan Moore, ya antes de fin de año les estaremos dando este, la segunda parte. Por ahí hemos quedado ya lo de Planetary. Este, y、pues、por lo menos ahí en esos dos, ahí andaremos seguro. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Este, muy agradecido también con todas las personas por su, por su apoyo, por sus comentarios. Yo soy el más agradecido de todos, no, no lo duden en ningún momento. Y pues sí, a mí me encantan este tipo de películas q u é puedo decir. Pues muchísimas gracias, canal. Gracias a ustedes por habernos escuchado esta semana. Que tengan un excelente día, tarde, noche. No se olviden de visitar el, la página de Facebook del Café Comiquero. Y de, de, de descargar el podcast a través de iTunes, denle por ahí un, una calificación, la que ustedes quieran. Muchas gracias a Lyoko por nuevamente p o v e e r n o s a subir el podcast a iTunes, que es un gran, gran logro. Que tengan un excelente día, tarde, noche a la hora que nos estén escuchando. Gracias, totales. Adiós.